Chalón, mi hermano Francisco, mi hermano Alexander. Chalón a todos mis hermanos. Este, pues, acerca de lo que hemos aprendido, de lo que dice la Escritura y de lo que nos enseña, una de las cosas que hemos venido aprendiendo a través de los tiempos es que el poderoso nos transmite su enseñanza y nos transmite su palabra. Nos ha dado su conocimiento y su, su, su palabra. Pero es algo、eh, que a veces es incomprensible. Es algo que es. Es algo que es incomprensible y a veces no se entiende. Algo que me ha costado mucho trabajo entender a través del tiempo y a través de, la, de largo tiempo es que yo he visto y sigo viendo en, en la gente que muchas veces este, cometemos algunos errores y cometemos algunos errores porque a través del tiempo la gente ha confiado en el hombre. Y es uno de los errores y es una de las cosas que el hombre debe de, de, de empezar a comprender y entender dentro de las escrituras: que no hay que, no hay que a, hacer las cosas que hacemos por el hombre. A través del tiempo, yo cuando me he presentado delante de ustedes, les he comentado muchas veces que yo soy una persona como basura, soy una persona que no soy importante. Pero también me doy cuenta que, que el poderoso también escoge a gente para que sirvan y enseñen su palabra. Y a mí en estos tiempos me ha dado, me ha dado una especie de temor. Angustia, el saber que realmente, qué complicado es el no entender y no comprender que, que las cosas que vienen pasando a nuestro alrededor y las cosas que suceden en nuestra mente y suceden en la mente de cada uno de ustedes, la gente que escucha la voz del poderoso, siempre resulta que es muy bonita la palabra, pero con el tiempo pasa. Al pasar el tiempo fracasa. Y lo encontramos en muchos grupos a través de la historia y, sobre todo, en las cartas que escribió Saulo a las diferentes congregaciones a las cuales fue invitado y fue enseñado aquel varón para que enseñara a todo un pueblo. Vemos que a través de la historia, esa multitud de gente que salieron grandes discípulos, grandes personajes en la historia para enseñar la palabra, se fueron perdiendo con el tiempo. Y se perdió toda esa, toda esa gente que buscaba el comprender, el estudiar, el tratar de discernir todas las enseñanzas que había dentro de, de esta gente, ¿no? de esta gente que transmitió como Pablo, Pedro, Juan. Cada uno de ellos, al transmitir la enseñanza, nos damos cuenta que fueron perdiendo este, este amor y fueron perdiendo a través del tiempo. Esta necesidad de seguir en el camino correcto. Este amor correcto, que a veces esté mal infundado, mal entendido, este, nos lleva a un camino que perdemos la noción del sentido de las cosas. Porque a veces pensamos que, que estamos haciendo bien, que creemos en el poderoso, que creemos en el Mesías como nuestro Salvador, como el que nos bautiza en Espíritu Santo y Fuego. Pero es ahí donde venimos a comprender que no es así, que no es así porque el hombre está poniendo la confianza en el hombre. Y los siervos del poderoso siempre han tenido en su mente que no son más que solamente siervos, que no son otra cosa. Pero para la gente hoy en día, en el mundo, los hombres son más importantes que el mismo Elohim. Y la gente pone su confianza en el hombre. Y encontramos que la confianza la pone en el hombre cuando escucha al hombre y cree al hombre lo que dice. Por eso, nosotros hoy en día vamos a empezar a escudriñar algo acerca de esto. Como dice Jeremías y como lo dijeron muchos de los profetas, que maldito es el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por él. Y quiero que empecemos a meditar un poquito acerca de este, de este pensamiento, de esta forma de pensar acerca del poderoso, que nos viene transmitiendo una enseñanza y nos viene diciendo: Si me buscas, búscame a mí. No busques a los hombres. Por eso la Escritura describe en el libro de los Hebreos: El que se allega, que se llegue a mí. El que se allega, hay que llegarse al Ojim y crea que le hay y que le existe. Porque es u a propia persona y pone su confianza en lo que cree y en lo que los demás pueden transmitir, o hablar o decir. Por eso, yo ahorita quiero que nosotros, como un grupo que hemos creído en el Mesías, que realmente reflejemos eso, que realmente reflejemos que creemos en aquel que el poderoso levantó a su Hijo de entre los muertos para que seamos realmente un pueblo. Seamos una nación, un pueblo elegido, seamos un pueblo que busque realmente las cosas del poderoso y que tengamos esta necesidad de buscar al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, al el Elohim de Israel. Pero esto no es, va a ser fácil porque, desde la perspectiva, cada quien hace lo que. Y entendemos por qué Moisés dijo que cada quien hace lo que mejor le parece. Porque a veces nuestra confianza la hemos puesto en el hombre, no la hemos puesto la confianza en el Mesías, en el Hijo del Ojín viviente. Hoy en día yo sigo luchando y trato de entender dónde están mis fallas y mis errores para no hacer caer a mis hermanos. Y para eso tengo que voltear a ver las escrituras. Y tengo que voltear a ver qué es lo que sucedió y qué pasó en aquel tiempo. Y pido al Ojín s de Israel que me dé entendimiento y la sabiduría para entender qué es lo que no debo de hacer. Porque ciertamente en el libro del Génesis encuentro a un hombre, a un hombre que le llamaban Adán, que era un hombre que está en las Escrituras, un hombre que, que decidió comer un árbol que se le llama de la ciencia del bien y del mal. Y la que comió primero fue la mujer, y le dijo: maldita será, maldita será la tierra por causa de ti. Si la tierra iba a ser maldita por causa de él, empezamos a entender que la tierra vino a traer un, venir una maldición. Y en día de hacer entender a mis hermanos y que entiendan mis hermanos que nunca me agradaría ser causante de que la tierra sea maldita por causa de mí. Y quiero que pongan mucha atención acerca de lo que quiero hablar en esta mañana. Maldita será la tierra por causa de ti. No es algo fácil y sencillo, porque la tierra se llena de maldición, y la tierra se llena de, de esta gran este, maldición por parte del Ojim, porque el hombre no entiende las cosas que son del Ojim, sino las que son de los hombres. Por eso me introduzco y hablo de esta manera para que entendamos que los versos que vamos a ver van a ir relacionados con un grupo de personas, así como ustedes, que en la antigüedad escucharon y oyeron a grandes profetas, a hombres tan inteligentes y sabios como Moisés, porque está escrito que a ellos se les evangelizó igual que a ellos, a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con la fe. Esto es lo que debe de tener el hombre en su corazón y en su ser, porque si el hombre no medita en estas cosas, ciertamente la destrucción llegará, y sobre todo por aquel siervo que no está sirviendo de manera correcta. Hay que entender que en ese siervo y en ese, en ese discípulo tiene tareas que nunca le van a agradar, tiene que hacer cosas que nunca le van a agradar. Y cuando él tiene que confrontar todas estas cosas, las hace y las hace con un dolor en su corazón, y las hace con tristeza en su corazón. Porque realmente el hombre llega a amar tanto al hombre que todas las personas son parte de su vida. Y como está escrito, si un hombre se duele, si una persona se duele, todo el cuerpo se ve doler a sí mismo. Pero nadie sabe mejor que, na, que esto que nuestro maestro Yeshua, y nadie sabe mejor que esto que los grandes discípulos que dejaban plasmados los escritos en las palabras que están en el libro de la vida. Que realmente no todos, no todos buscan a Elohim de la manera que debiera de ser. Por eso Moisés, así como el Mesías y cada uno de los que están escribiendo los libros de la Escritura, describían. Cada quien hace lo que mejor le parece. Y no estamos para hacer lo que mejor nos parezca, sino hacer la voluntad del que nos envió. Muchos confían en las personas. Y muchas veces a mí me lo hicieron ver que confiaban en mí. Hoy en día, esa gente que confió en mí y que pensó que yo era una persona excelente, era una persona de lo mejor, y etcétera, etcétera. Después se llevó, este, se llevó sorpresas y, y pensó que debería de ser diferente y empezó a, a pensar por sí misma que yo debería de ser diferente. Pensó que debería de ser un hombre que estuviera arrodillado todo el tiempo, que fuera、eh, amoroso en la forma de hablar, que no les reprendiera en la forma de reprenderles cuando ellos. ...un hombre... Que los amara en todos los aspectos. No es así el siervo como está escrito en la palabra. No es así como debe de ser el siervo en la palabra. Voy a hacer que ustedes, mis hermanos, vayamos meditando en un verso que, que mi hermana, una hermana me pasó y me dice: ¿Te das cuenta de lo que pasa ahí en el libro de los Romanos, capítulo 12?、Y、digo: Sí, me doy cuenta que, que hoy en día que confía en el hombre p o r q u e Cuando no está la persona con ese hombre o con esa persona que le e s t á instruyendo, se desmotiva, le dan ganas de no seguir adelante. A esa persona, cuando, cuando se, siente, se siente fracasada por causa del que le enseñaba, cuando, cuando se siente decepcionada por esa persona que le enseñaba, Y se apartan del camino, ciertamente quiere decir que no nada más ellos se apartarían, sino todos se van a apartar. Y se apartan porque realmente no han puesto su mira en las cosas del poderoso. Y no han mirado al poderoso como tal. Porque no pusieron su mirada en el Mesías. No, pus no pusieron su mirada en aquel que nos llama para tener vida eterna. Muchos de nosotros no han nacido el temor, ni el arrepentimiento, ni han nacido dentro de nuestra forma de pensar. Oímos y escuchamos, creemos y admiramos a las personas que nos enseñan. Pero el mismo Mesías, siendo el Hijo del Poderoso, dijo: La palabra que yo les hablo no es mía, sino de aquel que me envió. De esa misma manera, hoy, hoy en día decimos delante de ustedes. Las palabras que yo les hablo no las hablo de mí mismo, no son mías, no son sabiduría humana, no es, no es que yo quiera llevarme algún mérito o algún título, algún, algún mérito delante de ustedes, sino que el poderoso es el que ha b l a o Y pienso que cada uno de ustedes debe de estar meditando que en su corazón y en su ser debe de haber un cambio en la vida espiritual de cada uno de ustedes, que día a día. Deban de pensar que están creyendo en un varón en el cual murió y dio su vida en rescate por cada uno de ustedes. Y Él está pidiendo que hagamos esa, ese cambio de vida.、En、ahorita que pongamos mucha atención de aquí en adelante. Porque los versos que vamos a tratar de, de intimar con el Maestro es esto: que intimemos con Él, que estemos con Él, que no confíen en el hombre. Porque yo sé que el día de mañana yo no estaré delante de ustedes. De una manera u otra, el día de mañana no estaré. Como tampoco estará Esteban. Y por eso necesitamos que ustedes tengan el, la firmeza de seguir adelante. Y tengan este interés por seguir adelante al Maestro. No a nosotros, porque nosotros no somos nada. A los Romanos, capítulo 12, versículo 1 al versículo 2, por favor, y describen así las escrituras. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y verso 2, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Ojim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Ojim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del e o h i m agradable y perfecta. Describe así este verso: que, Así que, hermanos, os ruego, y hace la petición: Os ruego las misericordias del e o h i m ¿Cuáles misericordias del e o h i m ¿Acaso el o h i m es misericordioso? Así que, hermanos, ruego las misericordias del e o h i m que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Agradable al e o h i m que es vuestro racional culto. ¿De qué culto está hablando? No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Para experimentéis cuál sea la buena voluntad de l o h í n agradable y perfecta. Aquí nos lo explicó. Esas son las misericordias de l o h í n que cada uno de nosotros entendamos que el conocimiento de su palabra, que nos ha dado y que nos ha permitido entrar a Para con nosotros, que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo. ¿Por qué dice que en sacrificio vivo? Si tú te sientas y escuchas, oyes, pones atención, meditas en lo que estás escudriñando y pones atención a cada una de las cosas que se te viene hablando, de acuerdo a lo que estos grandes varones hicieron, transmitir la verdad del Padre, en Todo es nuestro racional culto. ¿Cuál es vuestro racional culto? Como describe el verso 2, no os conforméis a este siglo. Porque el que se conforma con este siglo anda buscando las cosas de este mundo. Y busca las cosas de este mundo porque necesita de las cosas de este mundo. Pero está pidiendo él que tengamos un racional culto, el cual menciona: más reformaos. Por la renovación de vuestro entendimiento, y si reformamos por la renovación de nuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad del Ojín, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto el concepto de sí. Que el que debe tener, sino que piense que de sí, con templanza, c o n t e m p l a la medida de fe que e l o j i n repartió a cada uno. Entonces, una persona que está entendiendo este concepto de que no debe tener mayor pensamiento de sí mismo, de que es mejor que los demás o que es más sabio que los demás, entonces esto es lo que hace que realmente el cuerpo del poderoso se mantenga con vida. Porque en el cuerpo del poderoso no hay soberbia ni altivez. En el cuerpo del poderoso no hay cosa tan abominable como la soberbia, la altivez, la mentira. No va a haber el engaño, porque ciertamente una cosa va a llevar a la otra y esa otra cosa va a llevar a la otra. Por eso él nos está diciendo que este es nuestro racional culto. Nuestro racional culto es que nosotros no tenemos por qué ser enseñados de los hombres y que el hombre esté constantemente diciéndote: Busca e l o j i m arrepiéntete. Juan tuvo que llegar al pueblo y decirle: Arrepiéntete, porque si no se arrepentía, el Mesías iba a llegar y、e、iba a destruir a la tierra con violencia. Llega este varón. Y empieza a cambiar el pensamiento de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Si no hubiera llegado el Mesías, por eso nosotros hoy en día, cuando escudriñamos de la Escritura y meditamos acerca de esta Escritura, tenemos un racional culto. Pero si nosotros no lo tenemos en claro y no confiamos en aquellos discípulos que realmente el poderoso ha mandado, Si el hombre no confía en su mujer, ¿qué pasará en ese hogar? O si la mujer no confía en el hombre, ¿qué pasa en ese hogar? ¿Son un matrimonio? Habrá、bueno, e r m felicidad. Habrá felicidad porque el, el, el esposo no confía en la esposa, o viceversa, la esposa no confía en el esposo. Podrá haber armonía en, en un hogar. De esta manera? Muchas veces, cuando nosotros hemos vivido en nuestros matrimonios,、eh, siempre ha habido problemas y más después de un año de casados. Y ese año de casados siempre ha provocado que tengamos problemas, que tengamos pleitos, que tengamos este, una diferencia unos de otros. ¿Por qué? Porque no hay la confianza de vida. Nosotros necesitamos tener esta confianza. Y debemos de confiar. Por eso nosotros hoy en día pedimos a cada uno de ustedes que tengamos en mente que nuestro racional culto, que no nos debemos de conformar a este siglo, pero muchos nos conformamos a este siglo porque pensamos en este siglo y queremos hacer cosas en este siglo. Y queremos. Eh, empezar a hacer las cosas como el poderoso pensamos que él nos ha guiado y nos ha mandado. Entonces, nosotros hoy en día buscamos esta manera de que realmente nazca en nosotros el amor al poderoso, el amor a su hijo amado que es Yeshua. Que no nos conformemos con decir al h e hermano Alfonso. Tiene más conocimiento y gracias a que Él está allí,、eh, podemos recibir la enseñanza. Entonces, hoy en día, nosotros, como siervos, tratamos de pedirle a los hermanos y tratamos de pedirles a todos que hagamos el propósito de poder entender qué es lo que está pidiendo el poderoso acerca de nosotros. Entonces, nosotros hoy en día, a través de este tiempo, nos damos cuenta que realmente no todos, no todo, todo esto. El hombre no puede confiar en el hombre. Está escrito: maldito es el hombre, y lo hemos visto en algunas ocasiones: maldito es el hombre que confía en el hombre. Pero muchos han tomado este versículo para no confiar tampoco en aquellos que realmente escudriñan las escrituras y que meditan en las escrituras de día y de noche. También han ocupado de este versículo para hablar en contra de los siervos del poderoso. Han ocupado de estos versículos para poder este, atacar a aquellos que buscan el servir al poderoso. Y de una manera u otra. A veces nos confundimos por los versículos que están en la escritura. Si ciertamente los pastores, los grandes rabinos, los grandes hombres de la historia, y que tenemos a nuestro alrededor grandes personajes que se visten de corbata y de sacos, que tienen buenos autos y que tienen buenas casas, que se han hecho de dinero y de riquezas cuando el poderoso lo ha prohibido, de esa misma manera. Hoy en día, nosotros, si alguien llega a ustedes y les transmite la palabra, como procura hacerlo delante del Padre con honestidad y verdad, traten de no confiar en ese hombre. Confíen en las palabras que transmite ese hombre, para que ese hombre, para que ese hombre esté a gusto y haga la voluntad de Él, del poderoso. Por eso nosotros hoy en día, cuando empezamos a escudriñar y empezamos a meditar acerca de este versículo, sabemos en su mente el agradar al poderoso y realmente creer que le existe y que le hay. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim. Y ahí es donde nos ponemos a pensar: ¿cuál misericordia de Elohim? Cuando el hermano. No hacemos lo que el Padre pide. Cada quien hace lo que mejor le parece. Cada quien va en pos de sus caminos. Tras l d e d o el Shabbat, no meditando acerca del día del Shabbat, no haciendo acerca de lo que pide el Mesías acerca del Shabbat. Y esto es lo que estamos pensando y entendiendo. Que Israel sí guardaba el Shabbat y estuvo en esos días de Shabbat ahí metido en las sinagogas. Y el Mesías les decía que estaba mal porque no habían comprendido y no habían entendido su palabra. De esa misma manera, hoy en día, nosotros pareciera en nosotros no haberlo entendido. Que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Pero, ¿quién está haciendo este sacrificio vivo? Los siervos lo están haciendo. ¿Que ¿No q u e nos damos cuenta que poca es la gente que se salva en los tiempos de las aflicciones y en los tiempos de las guerras, en los tiempos en los cuales viene la ira del poderoso sobre la tierra y hace una matanza acerca del hombre que no entendió su palabra? Está registrado bien en Sodoma y Gomorra, está registrado. e n el tiempo de Jonás, está registrado en el tiempo del diluvio, en el cual la tierra fue maldecida desde el tiempo de Adán, y le dijo a Adán: Maldita será la tierra por amor de ti. Y nació Noah, pregonero de justicia, el cual iba a traer descanso a las obras de sus manos y a darle libertad a ese trabajo que para ellos era muy pesado. Y preguntamos por qué era pesado. Esteban les comentaba anoche a los que estuvieron reunidos, a los que empezamos a, a, a someternos a ese mandato de guardar el Shabbat. l e s estaba explicando acerca de, de que un tiempo no, iba, no hubo Torah y posteriormente hubo una Torah. Hoy en día nosotros no somos de esa Torah, pero sí guardamos la Torah que no es la añadida. Y gracias a que sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que todas las naciones fueran salvas por esa gracia. Pero hoy en día, de la misma manera que en e l tiempo, si a nosotros se nos pidiera lo que se le pidió al pueblo de Israel, todo lo que tenía que guardarse que tenía que someterse el pueblo, Ciertamente estaríamos descartados todos los que estamos aquí para que agrademos al poderoso. Pero hoy en día, gracias a que vino esta gracia, se modificaron muchas, muchos conceptos de la enseñanza para que nosotros entendiésemos que gracias a que se incrementó el pecado, porque la muerte reinó desde Adán hasta, hasta Moisés. Y dice que reinó porque mucha de esa gente no tenía Torah, pero sin embargo pecaban. Reapareció la Torah y sobreabundó, había mucho más el pecado. En otras palabras, la muerte siguió reinando con gran poder hasta que vino y nació un varón el cual. ¿Quién me redarguye de pecado? Si hablo verdad, ¿por qué no me creéis? De la misma manera, hoy en día, a ustedes nos dirigimos con esas mismas palabras. Si aquel varón no cometió pecado y en su palabra está escrita que debe de creer, entonces pedimos a los demás que empecemos a meditar que no es en el hombre en el que hay que creer, porque ciertamente nosotros pasamos como un viento y posteriormente ya no s e d e m o s Entonces, s s d e p u é ¿en quién confiaremos? Por eso es importante. Al señor de la mies, q u envíe e obreros a su mies, que surjan esos obreros para que el día de mañana, si el día de mañana falta un, un obrero, haya otro obrero que empiece a trabajar. Porque todas las cosas están en guarda. Y por eso nosotros pedimos delante del poderoso que nos ayude a entender estas cosas. Y hoy en día pedimos a ustedes que de esta misma manera reconsideremos acerca de lo que está escribiendo. Si Él ha tenido estas misericordias y nos pide que tengamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿quién alcanza a entender entonces acerca de lo que es el día de c h a b a d a Delicioso, grato. Es un día diferente a cualquier otro día. Quien alcanza a comprender lo que está pidiendo el libro de los romanos, que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio santo y agradable Elohim, que sea vuestro racional culto. Verso 2. No os conforméis de este siglo, mas reformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de l o h í n agradable y perfecta. Pero aquellos que no se acerquen y transmitiendo los profetas, que no mediten acerca de lo que es escrito, ciertamente no podrán darse cuenta cuáles son las misericordias, cuál es lo que es agradable y es una obra perfecta delante del poderoso. Pero muchos hoy en día siguen a hombres y buscan a hombres. Aquellos hombres que enseñan una doctrina, enseñan una palabra, y que no se enteran si realmente la palabra que está dicha es verdadera o es mentira. El Mesías se los dijo claramente a aquellos hombres que están allá en Judea, en el pueblo de Jerusalén, hombres que sabían del hebreo, hombres que sabían del arameo, hombres que habían sido educados desde la niñez en una doctrina, en una cultura. Les dijo claramente desde el capítulo 7 de Juan, verso 15 al verso 20: No es de ellos, no es de ellos el que deben de escuchar a alguien enseñar. Por eso ahí claramente nuestro maestro describe que una persona que presta su cuerpo en sacrificio vivo se enterará Cual sea la voluntad de l o h i n agradable y perfecta. Pero si hemos quedado en una hora de reunirnos y resulta que en la hora que quedamos de reunirnos no nos reunimos ni nos sentamos para escudriñar. O agarra y se levanta el hermano, y como sabe que no lo están viendo, se va y se prepara de comer, va y está haciendo cosas de trabajo, está haciendo cosas que no debería de estar haciéndolas en este día de Shabbat, sino debería de estar poniendo atención y estar atento a las cosas.、Eh, mi hermano Filiberto, puedes sacar mi hermano Iván y lo puedes volver a meter para que se le, a ver si se recupera su sonido. ¿Está escuchando bien, hermano?、Ah, ¿Está escuchando bien? Bueno, gracias, mi hermano. Gracias. Está bien. Entonces, vamos a leer lo que describe l l a mi a m hermano Nelson, Juan Capítulo 7, versículo 15 al verso 20, en el cual nosotros ahí observamos que la gente que no medite en cada una de las palabras que se accione a este día. Y que anda haciendo cosas como el, el pueblo se lo dijo a Moisés allá en Israel: cada quien hace lo que mejor le parece. Hay que empezar a tener temor entonces, y hay que temer en gran manera, porque no hemos pensado realmente cuál es el castigo del poderoso y no hemos comprendido cuál es su voluntad acerca de esto. Hay que aprender a comprender que este designio del poderoso. Es que todos los hombres lleguemos a una plenitud, a una perfección. Por eso él describe cuál sea la voluntad de l o j í n agradable y perfecta. c u á l sea la voluntad de l o j í n agradable y perfecta. No os c o n f o r m a m o s en este siglo. l v a m o s desde el domingo, de l miércoles, del jueves, del viernes y del. Y de estos días、eh, hacemos nuestras labores y hacemos todo lo que tenemos que hacer. Pero, ¿quién se acuerda del día de Shabbat por la noche? ¿Y quién se ha acordado acerca de que el día de Shabbat tiene como principal motivo escudriñar las escrituras y meditar en este día? Pareciera que el, el, la gente no entiende o no entendemos acerca de que el concepto es muy importante de guardar el mandamiento. Y que debemos de Entender que este es nuestro racional culto que prestemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo estar sentado y estar escuchando individuo que está enseñando, si、sí、es un sacrificio. Porque no es fácil estar sentado y estar escuchando una persona, pero les aseguro que tampoco es fácil estar de este lado, estar enseñándole a un grupo de personas Shabbat con Shabbat y que vemos que no guardan el Shabbat como debe e de d ser. Y que no meditan acerca de por qué el pueblo de Israel pereció y murió en el desierto. Y que no meditan acerca de todas las cosas que debemos de comprender para presentar nuestros cuerpos vivos en ese sacrificio. Juan capítulo 7, versículo 15 al 20, por favor. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y Yeshua le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad del Elohim conocerá si la doctrina es del Elohim o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, es e es verdadero <tose> y no hay el injusticia. ¿No os dio muertes la Torah y ninguno de vosotros cumple la Torah? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo. Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Hasta a g r a s Y se maravillaban aquellos judíos, se maravillaban y decían: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad conocerá la doctrina si viene del o j i n o yo hablo por mí mismo. Por eso nosotros vemos que escribía el maestro, respondió Yeshua y dijo: Mi doctrina no es mía. Sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad, por eso dice aquí la voluntad de lo que dice Romanos. El que q u i s e r a hacer su voluntad, conocerá la de la doctrina, si viene del Ojín o yo hablo de mí mismo. Él habla de sí mismo, su propia gloria le busca. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y es aquí que nosotros, ¿cuál es la voluntad del Ojín? Y es lo que estamos ahorita tratando de, de, de entender. ¿Cuál es la voluntad del Ojín? Pero muchos confían en el hombre. Lamentablemente, hay personas que no entienden que cuando uno quiere reprenderles acerca del pecado que está cometiendo y acerca de las cosas que están cometiendo en el error y en la falta. Si alguien viene y le dice e s t á s cometiendo un error, lo primero que hace esa persona es ofenderse. Y se ofende porque no ha entendido cuál es el propósito de l o h í n Por eso nosotros hoy en día pedimos a todos los hermanos cuál es esa voluntad de l o h í n No es que confíen en nosotros, en nosotros los que enseñamos, no confíen. Pero deben de hacer r e f e r e n c i a entre una persona que habla verdad y habla mentira, y una persona que alza falsos, y una persona que hace lo malo, alguien del, alguna persona que roba, alguna persona que hace iniquidad. Se reconoce la persona por sus frutos, dice el maestro. Por eso reconozcamos que la, la intención de Romanos, al igual q u de Mesías, Nos está describiendo que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo. Pero si nosotros no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nunca podremos saber cuál es la voluntad del poderoso. No os conforméis a este siglo, para que experimentéis cuál sea la voluntad del Ojim, agradable y perfecta. Es para que conozcamos cuál es la voluntad del Ojim. Que renovemos esta renovación de nuestro entendimiento. Pero si el entendimiento que tiene una persona cree que nada más es cumplir con el Shabbat y no trabajar en el día de Shabbat, ni darle de trabajo a la gente en el día de Shabbat, no ir a hacer compras en el día de Shabbat, no estar haciendo actividades en el día de Shabbat, y pareciera ser que entonces los que hacemos todo este tipo de cosas en el día de Shabbat, No han entendido que, que están cometiendo un error. Perdón por decirlo así: que nada más yo tengo la obligación de estar en el día de Shabbat desde temprano hasta l anochecer. Nada más yo tengo la obligación, o Esteban, o otro de los hermanos, de Shabbat. Creo que todos tenemos esta necesidad, porque debemos de saber cuáles son las misericordias del Ojín. Que te ha permitido entrar a tu pueblo, que te ha permitido ser parte de esta nación. Pero si tú no estás haciendo entendimiento de este día, lamentablemente lo único que corresponde posteriormente será la muerte. Hay siervos que son siervos porque se da uno cuenta, que son siervos porque te escudriñan e de la palabra, como dice Rebre, o s porque ellos velan por vuestras almas. Porque ellos saben que tienen que dar testimonio acerca de usted. Dentro de una congregación, ama más a su mujer, y me refiero, a m a más a su mujer que a、Mara、Elohim. En este aspecto, yo hoy en día, equivocadamente, he amado a veces más a la mujer que a Elohim. Porque he visto el error y el pecado de mis hermanos y no, he, no les he comentado acerca de sus errores y de sus faltas. Y quiere, quiere que hoy en día cada uno de ustedes proceda de entre los muertos a la vida eterna. Estamos hoy en día nosotros queriendo conocer y entender cuál grande es este, estas misericordias del Ojim, que nos ha llamado para que entendamos y comprendamos que es una salvación, que no importa que estés escuchando, que no importa que estés s i e n d o que no importa que te esté transmitiendo, e a l mismo Mesías que te está contando las cosas. Si t no haces el esfuerzo por entender y comprender cuál grande es. Misericordias del Ojín, entonces ahí ya cometimos el error porque estamos confiando en el hombre. Si tú te quieres apartar, te apartas porque no quieres seguir al Ojín, porque quieres seguir a los hombres. Por eso, nosotros hoy en día, invitando a todos ustedes a que hagan meditación acerca de estas cosas, pedimos a cada uno de ustedes que medite día con día acerca de lo que está escribiendo la Escritura. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo es que s a b r e letras? No habiendo, no habiendo aprendido. Respondiendo Yeshua dijo: Mi doctrina no es que quiere hacer la voluntad del Ojín. Si alguien quiere hacer la voluntad, conocerá de la doctrina si viene del Ojín o si yo hablo por mi propia cuenta. De esa misma manera, ustedes hoy en día. sabrán si La doctrina que yo hablo viene de mí mismo o es de aquel que desde los tiempos, san... pero aquel que no profundice y aquel que no presente su cuerpo en un sacrificio vivo y que medite en las misericordias que ha tenido el poderoso para con ustedes, entonces ahí es donde se ha cometido este error y esta falla. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos, acerca de lo que les estoy diciendo? Acerca de este versículo que estamos leyendo. La gente por eso se admiraba de nuestro maestro. Porque la sabiduría que le había sido dada no venía de los hombres, sino de l o h í m Había sido un niño que desde su infancia escudriñó las escrituras porque describe la escritura que crecía en gracia y en sabiduría. Y cuando describe que crecía en gracia y en sabiduría, quiere decir que no lo recibió de la noche a la mañana. Por eso nosotros hoy en día, el empezar a entender y comprender que Él quiere que hagamos lo mismo que hizo Él desde que era un niño. Si Él había crecido en gracia y en, si había crecido en esta gracia, perdón, permítame tanto, hermanos, Voy a invitarlos a que lean el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas, capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Elohim era sobre él. Nuevamente, capítulo 2, verso 54, 52. Perdón. <coughs> y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Elohim y los hombres. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Elohim y los hombres. Y nos damos cuenta entonces que este varón no estuvo en una yeshiva, una escuela rabínica. No estuvo en un lugar en el cual Él este, fuera ayudado por maestros para poder crecer en conocimientos. Hoy en día, nosotros, de esta misma manera, gracias a que nosotros hemos pedido al Padre, nos ha permitido ver esta gracia, hemos aprendido a conocer este Evangelio. Pero eso no nos está dando la verdad, no nos está dando la, la, la verdad que necesitamos. Porque Él está pidiendo que pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para aquellos que saben q u é es estar aquí detrás enseñando a un grupo de personas, tanto aquí presentes y aquí en Internet, no es nada fácil. Porque todo se complica, todo es más difícil. Y necesitamos hoy en día entender que si podemos confiar en un siervo, vamos a confiar en el siervo, no porque nos dice que tenga que confiar en él, sino porque hemos escudriñado cada una de las cosas que él transmite y hemos meditado en cada una de las cosas que él enseña para saber si realmente lo que habla es de él o viene de los hombres. Por eso allá le decían, Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabes e de letras no habiendo aprendido? Respondió Yeshua y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad, el que haga la voluntad es porque puso su cuerpo en sacrificio vivo. Porque sabe las misericordias del Ojín que tuvo para con los hombres. Porque dice la escritura que él tendrá misericordia, para aquel que quiera tener misericordia. Entonces, nosotros hoy en día, cuando empezamos a pensar acerca de lo que él está diciendo delante del pueblo, pasan por alto esas pequeñas simples, simplicidades acerca de lo que él está diciendo y de lo que él está comentando. El que quiera hacer la voluntad conocerá de la doctrina si viene del ojino o yo hablo por mí mismo. De la misma manera, Le puedo decir hoy en día a ustedes que no confíen en mí, pero que no sea tropiezo para ustedes el que yo se los diga, porque al rato ustedes van a ser mis propios adversarios. No estoy diciendo eso. Conozcan si lo que les estoy hablando viene del Ojín o no viene del Ojín. Porque de la misma manera que nuestro Mesías Hablaba al pueblo, el pueblo tendría que darse cuenta si su doctrina venía del Padre o a él hablaba de sí mismo. Dense ustedes cuenta si yo hablo de mí mismo o él es el que habla a través de su palabra. Por eso nosotros invitamos a cada uno de ustedes que no sean duros de s a b i z que no sean duros en su forma de pensar, que renueven esa Esta renovación de su, de su limpio entendimiento para que nosotros podamos comprender y conocer cuán grandes son las maravillas y las enseñanzas que tiene el Mesías dentro de su palabra. Entendamos entonces que, de acuerdo a lo que él está pidiendo, es que está pidiendo que cada uno de ustedes, cada día de Shabbat, se siente y que ponga atención todo el tiempo necesario. Que es, se está enseñando para que ustedes puedan entender si hablo de mí mismo o es alguien el que está hablando de, de este o es de estas palabras viene n del poderoso. Si son del poderoso, entonces reconsideren que realmente mis obras tienen que demostrarse y el árbol por su fruto se conoce. Por eso invitamos y hoy en día decimos a cada uno de ustedes Hoy es el día del Shabbat. Presenten vuestros cuerpos vivos en sacrificio, poniendo atención acerca de las cosas que se muestran y se enseñan en este día de Shabbat, para que su fortaleza sea en el árbol de la vida y así podamos levantarnos entre los muertos en el día postrero. Bendito sea aquel que nos ha permitido comprender esta palabra y entenderla, pero Hay que ponerla por obra. Porque la voluntad del Ojim es de que nosotros pongamos este cuerpo en sacrificio vivo y que reconozcamos a aquel que nos llamó de los muertos a la vida eterna. Si hoy estoy enseñando yo, el día de mañana a lo mejor lo hará Enrique, porque tal vez yo ya no estaré más. Y si lo hace Enrique, Tienen que tener ustedes la misma templanza que han tenido en estos días, y si lo hace el día de mañana, Maxi, o, o Damián, o cualquiera de los que están aquí, deben de tener que hacer la, el propósito de que se llegue a esa plenitud de la, del conocimiento de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Pero no se podrá comprender ni entender acerca de lo que se habla si u n a p e r s o No a n está meditando día, con, de, de día a día de Shabbat, cuán grandes son las misericordias del Ojín para con nosotros. Que a l a h a tenido misericordia, sí, la ha tenido. Que Él espera de nosotros que cambiemos nuestra forma de pensar, sí, eso también está pensando. Porque eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel y se lo dijo claramente. El mismo Moisés le dijo al pueblo: Hasta ahora no habéis entrado al día del reposo. Y muchos de ustedes hoy en día no entran al día del reposo porque no han comprendido cuál es lo que ha pedido el Padre. Y deben de reconsiderarlo porque esto traerá muerte sobre todos aquellos que no lo consideren y no lo mediten y no lo entiendan. Y no nada más sobre de ustedes, sino sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 8 y versículo 9 describe de esta manera: No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a l heredad que os da el Señor vuestro Elohim. No haréis como todo lo que nosotros hacemos ahora aquí, cada uno lo que le parece, porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo. Ni a la heredad que os da yo e bajé vuestro logín. <coughs> y hablamos acerca de la menuja. Y él juró que no entrarían en la menuja todos aquellos que no procuraran entrar. Y como describe mi hermano Nelson, como está escrito en el libro de Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque vosotros mismos engañan creyendo que yo, O Esteban, o alguno de los que estamos aquí tratando de servirles, tratando de transmitirles un conocimiento que pensamos que viene del Padre. Puede ser meramente humano, igual que lo hacen en otras muchas religiones y en muchas congregaciones. Pero si cada uno de ustedes no medita acerca de las palabras que estamos transmitiendo y no reconsidera lo que escucha, no medita en aquello. Entonces pongamos atención acerca de lo que está pasando y lo que está sucediendo. Si hablo verdad, ¿por qué desconfías de mí? Si hablo mentira, ¿tienes por qué desconfiar de mí? Entonces, nuestro pensamiento no está fundado en el, en el amor o en el cariño que siento por cada uno de ustedes o ustedes lo sienten hacia mí. Como cada uno de ustedes me lo ha dicho que me ama y que me quiere y que sienten un gran cariño hacia mi persona, de esa misma manera yo también los amo a cada uno de ustedes. Cuando pasan los días y veo que ustedes me muestran su amor y su cariño, yo también los amo y los quiero. Pero veo que muchos de ustedes hoy en día todavía no quieren reconsiderar acerca de lo que está enseñando la palabra. Que meditemos en esta palabra. Que estemos pensando acerca de que el que nos ha llamado es Elohim, no Alfonso Santa María ni Esteban González. No les ha llamado Luis Zarza. Ni tampoco Damián Sánchez. Ni tampoco nuestro hermano Enrique ni Maxi les ha llamado a la vida eterna. Por eso hoy en día nosotros no vamos a hacer lo que hizo el pueblo hebreo que estuvo allá en Israel. No haréis todo lo que hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Cuando Saulo anunciaba la palabra a las diferentes ciudades, la gente se admiraba de lo que ellos sabían y de lo que ellos enseñaban y los prodigios que ellos hacían. Y ellos ponían su confianza en ellos. Hoy en día yo invito a cada uno de ustedes a que mediten estas cosas como describe mi hermano Manuel. Nunca se apartará de la boca este libro de la t o r á sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Santiago 1, verso 22. Pero s a e d de imitadores, perdón, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque vosotros mismos se engañan creyendo que nosotros nos van a tener todo el tiempo y todo el tiempo estaremos aquí para estarles sirviendo. Y no me estoy refiriendo porque ya me esté despidiendo y yo me esté yendo. Me estoy refiriendo porque yo no tengo la vida comprada. El poderoso tiene mi vida en sus manos, como la vida de cada uno de ustedes. Y esperamos que en cada uno de ustedes nazca el tener ese amor por el poderoso y que nazca el poder someterse a la voluntad de Él. Bendito sea Él por los siglos de los siglos, que nos muestra su palabra para hacer su voluntad. Pero hay que tenerle el amor a Él, no a mí. Yo solamente funjo como un servidor. Amen sobre todas las cosas a aquel que los llama de, muerto, de, de los muertos a la vida eterna. Amen a aquel que les ha llamado para que restablezcan y renueven este cuerpo de vuestro entendimiento. Que vuestro entendimiento sea en hombres sabios y entendidos, que sepan que las cosas que van a venir no son habladas de un libro que tiene palabras solamente, como dice alguna canción. Palabras solamente son, no son palabras solamente,、eh. no son este, filosofías, no son cuentos halagüeños, no son historias de terror ni historias verdaderas de, de cuentos de fábula. Porque ustedes han visto cuán grande y maravillosa es su palabra a través de los versículos que hemos escudriñado durante mucho tiempo. Hay que aprender a obedecer y a prosperar nuestros caminos. Hay que aprender y someternos a la voluntad del Padre. Pero quiero que entiendan una cosa. Quiero que comprendan una cosa de parte mía. Muchas veces he querido cambiar para con ustedes. Pero siento que, como estamos a larga distancia, yo no puedo reprender a ninguno ni le puedo decir nada a ninguno de ustedes, porque los puedo hacer que el día de mañana, dice Alfonso, me dijo algo, me hizo sentir mal y ya me voy. Me ha ocurrido con muchos de ustedes, los cuales les he querido, les he querido transmitir cuáles son los detalles que hay que cambiar. ¿Cuáles son las cosas que hay que evitar para que nosotros seamos un verdadero cuerpo en el Mesías? Para que realmente todos crezcamos en un mismo pensamiento y en una misma forma de, en una misma forma de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de aquel que nos está llamando de entre los muertos para la vida eterna. Y eso t es acerca de lo que quiero hablarles en esta mañana. ¿Cuál es la voluntad del Poderoso? Mi hermano Nelson ha pegado un versículo que describe de esta manera: El que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros apegamos un versículo delante de ustedes y, y aparece un versículo así y, y les queremos transmitir este tipo de cosas? No se acepta la amonestación se e e r r p ni se acepta la reprensión ni nada por el estilo. Porque nosotros no amamos esa instrucción, no amamos esa enseñanza. Por eso, cada uno de nosotros que hemos venido a conocer las palabras del poderoso, queremos entender cuál sea la verdad del Padre, no la verdad que dice Alfonso o que diga Esteban o que diga Enrique o otro de los hermanos. Estamos esperando que realmente cada uno de ustedes. Como dice el,、eh, Saulo, y cómo me angustia hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Eso también estoy esperando yo: que el Mesías sea formado en ustedes. Porque sé que el día de mañana, cuando una persona como nosotros no estemos delante de ustedes, se podrán guardar a sí mismos y se cuidarán a sí mismos y guardarán a su familia de la muerte y del pecado. Para que podamos levantarnos de entre los muertos. Pero este es un proceso, como dijo nuestro maestro, permanecer hasta el fin. El que p e r s e v e r a r hasta el fin, este será salvo. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Pero hubo un problema en el tiempo del Génesis, y yo no quiero que pase ese mismo problema que ha pasado en el Génesis. No quiero que pase esto entre mis hermanos. No quiero que venga el Ojín y nos maldiga por causa de un error que he cometido y en, en lo particular un servidor. Hasta este momento me estoy dando a entender lo que quiero decirles, mis hermanos: ¿de qué es presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio? ¿Qué es las misericordias del Ojín que, que Él quiere? Pregunto a todos mis hermanos. Voy a invitarlos a q a g a m o s el libro a Timoteo. Primera carta a Timoteo, perdón, no es este, sí, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, al versículo 15, por favor. La mujer aprende en silencio, con toda su gestión, porque no p e r m i t o a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán no fue primero, después. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Describe de esta manera que, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sin o estar en silencio, porque Adán no fue p porque... Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer. Vamos a entender este concepto porque nosotros sabemos que Adán y Eva, como describe en el tiempo del Génesis, lo encontramos como, como que dos fueron los que cometieron el error. No fue uno, sino los dos. Pero hay que entender el concepto acerca de lo que describe aquí. Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en la agresión. Pregunto a todos los que están aquí: ¿quién es Eva? ¿Quién es la mujer? En la parábola, desde luego, ¿verdad? Si en este caso la mujer fue engañada, <coughs> entonces esa mujer que fue engañada fue la que comió del fruto. o Entonces él, cuando se ve que la mujer ha sido engañada, es como oí decir que ustedes están siendo enseñados por una d a m que vendría a ser yo. Viene otro que está dentro del mismo grupo que sería Esteban, o sería Iván, o sería Enrique, o sería cualquiera de nosotros.、Si、digo nombres por decirlo, no estoy diciendo ustedes. Y alguno s de ustedes empieza n a modificar la doctrina. Y estoy poniendo ejemplos, estoy, estoy, nada más especulando, no estoy diciendo que sea así. Supongamos entonces que yo soy ese a d á n y ustedes son esa Eva o esa mujer. Ustedes son los que van a ser engañados por la serpiente. Viene una serpiente que sale de entre nosotros, como está escrito, Y sale la serpiente y engaña a la mujer, como está en la primera carta a los Corintios. Esta mujer ha sido engañada y describe: Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Si ella fue hallada en transgresión, entonces hay que empezar a comprender q u é tiene que ver lo que estoy comentando desde el principio con esto que estoy mencionando ahorita. a d á n comió también del fruto, como describe en la escritura, al igual que Eva, pero Sa Saulo hace una expresión. a d á n no fue engañado, sino la mujer. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si los dos comieron, cómo es que Saulo hoy en día viene a decir que el que comió, el que fue engañado, fue a d á m No fue, perdón, no fue engañado a d á n sino la mujer. El Adán es difícil que e s t é engañado. ¿Por qué es difícil que e s t é engañado? ¿Por q u e él está meditando en las cosas del poderoso? Está escudriñando constantemente. Por eso se le llama Adán. El Adán siempre está meditando en las cosas del Padre. Por eso el Mesías también es llamado el Adán, el hijo de Adán. ¿Por qué? Porque son gente que están escudriñando su palabra y están meditando en esa palabra. Nosotros hoy en día. Es más difícil que venga alguien y nos engañe porque estamos nosotros meditando constantemente en esa palabra. Pero vosotros no. Vosotros puedes escuchar cualquier otro comentario, otra palabra de otras personas y de otros hermanos y después van a pensar. Esa persona que, que conoce la palabra, que entiende de esa palabra como ustedes, viene el día y les empieza a enseñar otras cosas. Y les empieza a hablar mal de otras personas. Les empieza a introducir enemistades, pleitos, contiendas en contra de los siervos del poderoso. ¿Qué es lo que hizo j a s a t á n Engañar a Eva. Eva tiene un concepto que son ustedes, del a a d á n del que l e está enseñando. Ustedes mismos el día de mañana. Al no entender y no comprender qué es lo que está pasando, entonces nosotros hoy en día, vemos que la Eva es engañada. Si Eva es engañada, Adán también fue engañado porque desde la perspectiva comió del fruto. Pero no fue así. Hay que entender lo que está pasando. Por eso hoy en día vuelvo a repetir, presentemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio. Para que nosotros mostremos un re, una renovación de nuestro entendimiento. Y no venga el Hasatán el día de mañana y les engañe. Porque no es justo que aquellos que nos hemos acercado al poderoso seamos engañados de esta manera. El que es del Ojín, las obras del Ojín nace. Y se mantiene y guarda los mandamientos de acuerdo a lo que está escrito. De esta misma manera, nosotros vamos ahora teniendo este concepto de que describe Saulo, el Adam no fue engañado sino la mujer, siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Y si ella fue envuelta en transgresión, entonces entendemos que si la mujer es envuelta en la transgresión, ¿por qué Saulo no dijo el hombre y la mujer fueron envueltos en la transgresión? Segunda c a r t a de los Corintios, capítulo 11, versículo 1, al versículo, al versículo 3, por favor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os he lo c o n c e l o del o h i m pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías, pero temo que como la serpiente, Con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Ojalá me tolerases un poco de locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Elohim, porque os he desposado con un marido, y nos está haciendo el mismo recuento que le hizo el recuento del tiempo del Génesis. Los ha desposado con un marido, vosotros la mujer. El a d á n es su esposo. Hoy en día nuestro esposo es Mashiach y nosotros somos la Keilah. Dice Saulo: Pues os celo con un celo de l o h i n porque os he desposado un marido para presentaros como una virgen pura en Mashiach. Me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, Se han corrompido vuestros sentidos en alguna manera en la simplicidad que es en el Mesías. ¿Por qué no dijo aquí, más, tengo, más temo como la serpiente engañó a Eva y a Adam con su astucia, se han corrompido así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad del Mesías? Porque si el que viene predicare otro Yeshua al que hemos predicado, Recibieres otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufráis bien. Cierto pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y Saulo no era inferior a cualquiera de sus apóstoles. Porque Saulo nos está describiendo lo que sucedió en el Génesis. Y entendamos que la que fue engañada fue Eva, la congregación. Por eso nosotros está pidiendo en, en el libro de los romanos que tengamos en mente las misericordias del Ojín que ha tenido para con nosotros. Esas misericordias que ha tenido para que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, renovando el espíritu de nuestra mente. Y renovando este entendimiento y ser más sabios en las cosas del Padre para que el día de mañana no venga la serpiente y los engañe como engañó en aquellos días a Eva. Pero no necesitamos hoy en día de la serpiente. Nosotros mismos venimos a ser el mismo Satanás cuando no obedecemos el mandamiento. Cosa difícil es que una persona pueda comprender todas las cosas y le permita al poderoso todas las cosas. Si no está meditando en estas partes esenciales de la escritura. Necesitamos entonces hoy en día comprender por qué nada más Eva fue engañada y si a su Adán le dio también de comer, entonces por qué la escritura no describe en Génesis que ambos comieron y nada más Eva fue engañada. Adán no podía ser engañado, él siguió trabajando la tierra, pero le causó espinos y cardos la tierra Y le costó trabajo trabajar la tierra. Es lo mismo que me sucede hoy en día a mí. Espinos y cardos me produce la tierra. Pero porque la tierra hoy en día está tan, tan corrompida que la gente no se le puede decir el pecado que está cometiendo y el error que está cometiendo, y no recapacita en los errores que está cometiendo. Porque no está pensando en las cosas del poderoso como él las está pidiendo. Vamos al libro de Génesis para comprender un poquito lo que le dijo el poderoso a a d á n aquel hombre que estaba en aquel huerto, y le dijo estas palabras. Y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente la que fue engañada fue Eva, no el a d á n Aunque el a d á n comió y se hizo un enoj, un mortal, eso no quiere decir que él fue engañado. Porque él siguió trabajando la tierra. Nada más que dice que cometió un error. El error que cometió fue este. Génesis capítulo 3. Verso 1 en adelante. No, capítulo 3. Versículo 17. Primero nada más el 17, para meditar en el verso. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hom al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la vo voz de tu mujer, acuérdense que la palabra hombre en el hebreo aquí está como Adam. Y l e describe: <coughs> Al Adam, no al hombre, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y,、no、comiste, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Si la tierra iba a ser maldecida por él, sabemos que él cometió un error: el haber comido del fruto también. Pero, ¿cómo es que comió del fruto? ¿En qué manera lo comió? Porque dice que él no fue engañado. Quien fue engañada fue Eva. Vamos a entender esto. Yo amo a mi hermano Jimmy. Yo amo a mi hermana Lulú. Yo amo a mi hermano Jorge. Yo amo a mi hermana Sara. Yo amo a mi hermano Armando. Amo a mi hermana Raquel. Amo a mi hermano Francisco. Amo a Leslie. Amo a Marisol, a Nelson, a b a r i n i a a Luis, a Alexander, a cada uno de los hermanos, a Lola, a m i l a d i s a Rebeca, a Douglas, a Iván, a Damián, a Ishma, a Max y Estela, a Douglas, a Enrique, a Claudia y a Marcela, a Luz, a mi hermano Marcelo, A mi hermano Fabián, a mi hermano Coque, a Ana Lía, a Ana Laura, a Vanessa, a Cecilia, a Luz Marina Kemba, a Laura, a Sebastián, a Carlos Peguero, y a cada uno de, de todos mis hermanos que, que me v i e n e a mi mente, que trato de, de, de disponer del tiempo para decirle, mi hermano, fíjate lo que dice en el hebreo. Y que con cada uno de ellos trato de pasar tiempo y decirle a mi hermano, fíjate lo que dice, escucha, oye, entiende lo que dice la escritura. Pero me cuesta tanto trabajo decirles a ustedes los errores que cometen y las faltas que cometen, porque siento que si el día de mañana le digo algo a mi hermana Leslie, a mi hermano Filiberto, o a mi hermana María, o a mi hermano Manuel, le llego a decir algo. Que, que veo que está mal, temo que se vayan a ir y no los vuelva yo a ver. Ese es el amor que tuvo el Adán con su mujer, como lo tengo con mi esposa. Ese amor que siento por mi mujer físicamente. Yo le digo lo que no está bien para que corrijamos nuestros caminos, y ella、eh, también me dice que no está bien para corregir nuestros caminos. Pero no puedo decírselo yo a todos ustedes cuáles son los errores, porque no me aceptarían muchos de ustedes esos errores. Porque muchos de nosotros nos ofenderíamos. ¿Qué pasaría entonces si en vez de reprenderlos yo a ustedes, ustedes vienen y me reprenden todo el tiempo a mí? La reprensión debe de ser basada en un, en un conocimiento, en una base. Como en la cual Adán cometió el error, y cometió un error que le llevó a que la mujer se corrompiera. Y por eso le dijo el poderoso: Maldita será la tierra por amor de ti, porque no corrigió a la tierra, no supo cómo corregirla, la dejó que se siguiera involucrando en las cosas que eran pecado. Por eso en el libro de los r o m a n o s dice que por un hombre entró el pecado. Y así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Por eso describe que a d á n le dice en el versículo 16 y 17: espinos y cardos te va a producir la tierra. Quiere decir que iban a salir muchos en contra de él. Y q e iban a levantar muchos en contra de él, pero es fácil de entender por qué s e iban a levantar en contra de él. Entonces encontramos dentro de los escritos que realmente. Si hubo un error o hubo una falta, la falta de él fue amar a su mujer. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros dentro de nuestros hogares. Que a veces nosotros, como hombres, amamos a nuestras mujeres y a veces permitimos que se corrompan y que cometan errores. Y ese error que comete nuestra mujer hace que yo también lleve el mismo pecado. Porque ella y yo somos un cuerpo. Y si Eva comete el pecado, y Eva es la que lleva el, el pecado, también entonces, aparte de Eva, también el Adán llevará el pecado. Por eso d escribe la escritura. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Llamará el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Entonces nosotros vemos que realmente, El Adán no fue engañado porque no fue modificado en su esencia, su conocimiento que tenía, pero aceptó que la mujer empezara a practicar todas estas cosas. Eso iba a provocar que esa maldición se acrecentara y se acrecentara en todos los descendientes. De ahí salieron los espinos y los cardos. Esos fueron sus opositores del mismo Adán que enseñaba una doctrina. Y esa doctrina que salió, Y al conocer y mezclarse las doctrinas, al mezclarse todas estas cosas dentro de una misma iglesia, dentro del una misma, d e de, mismo pueblo, hizo que se corrompieran tanto el hombre como la mujer. Primeramente, quien comete el error entonces fue Eva, dice el mismo Saulo. Tengo que también vosotros seáis engañados con la simplicidad del mundo. Esto con el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta que realmente se hizo una mezcla, o、pues, se hizo una mezcolanza en toda la doctrina. Se hizo una mezcolanza en toda la doctrina porque realmente el pueblo se corrompió y cada uno de ellos se empezaron a corromper. Cuando Caín mataba a b e l dijo: Cualquiera que me haya en el camino me matará. ¿Quién le iba a matar si no había más gente? Le iba a matar a la gente que ya había conocido acerca de esta doctrina. Entonces, nosotros hoy en día, al empezar a entender acerca de lo que está transmitiendo el poderoso a través de su palabra, nosotros nos damos cuenta que realmente nosotros, como mu la mujer, somos susceptibles a ser engañados, envueltos y ser llevados en transgresión. Todos los versos que hace un momento fueron citados por mis hermanos,、eh, mi hermano Este Manuel o mi hermano este, o mi hermano este Nelson, encontramos que dentro de todos estos versículos, nosotros necesitamos hoy en día empezar a entender que debemos de empezar a modificar esa forma de pensamiento que tenemos, debemos de esforzarnos día con día. Porque nosotros no venimos a obedecer a hombres o a conocer a hombres que enseñan bonita la palabra del poderoso, sino que debemos, como describe el proverbio 12, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Pero sed, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados vosotros mismos por esa, perdón, engañados a vosotros mismos. Y así nosotros hoy en día, Si nosotros presentamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo este, en sacrificio vivo y renovamos nuestra mente, nuestro entendimiento, como dice Romanos, entonces no seremos engañados de la serpiente. Entonces estaríamos rompiendo este lazo que tenían los antiguos, como fue el pueblo de Israel, en el cual Moisés le dice: No se hará allá como hacemos hoy en día aquí. Cada cual lo que mejor le parece. Sino que haremos la voluntad del poderoso. Y si hacemos esa voluntad como describe, ¿cuál es la voluntad del poderoso? Ah, pues que escudriñando las escrituras, sepamos si la doctrina que habla Alfonso Santa María、eh, viene del poderoso o él habla de sí mismo. Sé que ahorita puedo preguntar. Y sé que puedo decirles. La doctrina que hablo, ¿la hablo de mí mismo o es del Padre? Y ustedes pueden decir que, que es del Padre. Pero no es cuestión de que se diga que es del Padre. Sino porque a través del tiempo y del escudriñamiento que han tenido muchos de ustedes durante mucho tiempo, se van a dar cuenta si realmente la doctrina es del Padre o viene de un hombre. De la misma manera, el Mesías describía. Vosotros os daréis cuenta si la doctrina es mía o es del poderoso. La única manera de darse cuenta es escudriñando las escrituras, meditando en esas escrituras y saber si realmente lo que está escrito está de acuerdo a lo que Él ha, ha declarado. Entonces, nosotros hoy en día, previendo todas estas cosas y pidiéndole a cada uno de ustedes que medite. En cada una de estas cosas que está pidiendo el poderoso para que realmente seamos llamados hijos del Altísimo, hijos del Todopoderoso. No necesito que alguien me venga y me diga que todas las cosas que tú hablas son verdad. Necesito que ustedes vayan y escudriñen y que le pidan al poderoso el entendimiento para que él les permita permanecer en su palabra de él, no en la palabra que transmite otro individuo. Porque la palabra no es mía, es de él. Lo que yo no quiero cometer es el error que cometió el Adán antiguo. Porque sé que muchos de ustedes no me permitirán el día de mañana corregirles algún error. Al contrario, muchos de ustedes vendrán y me dirán de todos los errores que carezco yo. Y sé que muchos de ustedes y muchos de ustedes lo han hecho de todos mis errores que tengo. Porque soy el centro de lo que trato de hacer y ustedes se darán cuenta de todos mis errores y ocasiones que cometo. Quisiera yo, como ese hombre, decirles también todos los errores que cometen para que no se pierda y no sea corrompida nuestra mujer. Soy hombre y cometo errores. Sí, los cometo. Pero también les he demostrado muchas otras cosas que son diferentes a los errores que he cometido. Y es ahí donde debemos de estar mirando y debemos de estar fijándonos. Deben de saber si la doctrina proviene del Padre o es meramente una enseñanza de Alfonso Santa María o de Esteban González o de alguien más como los que estamos aquí. De la misma manera como mi hermana Milady me describe, Poncho, si cometemos un error y no lo corrigen, arrastramos a muchos. Lamentablemente, mi hermana Milady, no todos estamos. Expuestos a que se nos diga qué es lo que tenemos que hacer, o qué es lo que está bien, o qué es lo que está mal. Porque muchas veces la Escritura pide a un hombre que sea irreprensible. Y para que un hombre sea irreprensible es algo complicado y difícil. Por eso nosotros hoy en día debemos de permanecer en esta doctrina. Y debemos de permanecer en la doctrina que es del, ma del Maestro. Pero ustedes deben de hacer la diferencia, no porque alguien viene y se los cuenta o se los dice, sino que ustedes, después de que hayan escuchado una enseñanza, mediten en estas cosas. Vuelvo a repetirles que si han aprendido y han creído que realmente somos siervos del poderoso y hemos hecho su voluntad, ya no busquen más dentro de los otros grupos, porque eso corrompe nuestros Nuestro entendimiento. No presten sacrificio vivo a otras cosas que están equivocadas o que están erróneas. Eso corrompe las buenas costumbres, corrompe a la mujer que está ligada a un marido. No cometamos el error que cometió Israel y el pueblo judá, de Judá, que se enredó con otros varones y tuvo, a, y tuvo amantes. Y esos amantes la hicieron que se corrompiera. Y esos amantes, y esos amantes hoy en día la, la destruyeron y la hicieron vivir sobre toda la faz de la tierra por todos sus pecados y todos sus errores. Quisiera yo que, como describe nuestro hermano Saulo, que todos crezcamos en un mismo pensamiento y en una misma forma de pensar y en una misma, en una misma este, doctrina, en un mismo ruaj, para que todos realmente lleguemos a la plenitud de un, de un varón perfecto. A la estatura de Mashiach. Pero no todos podremos alcanzar esto. Por eso nosotros hoy en día pedimos y rogamos a todos ustedes que mediten en estas palabras, que mediten día y noche si realmente están dispuestos a seguir en el camino del Padre, esforzándose cada día en las cosas que nos enseña. Entiendan que estos versículos que están como en Jeremías 17, verso s 5, c o m p r e n d a n l o s mis hermanos. Traten de hacer e s t a meditación acerca de estos versículos. No hagan este, no confíen en mí. No pongan esa confianza en mí. Confíen en el poderoso. Pero aprendan a entender si realmente soy un siervo del poderoso o no lo soy. c o n f í r m e l o con las cosas que están escritas. Capítulo 17 del libro de Jeremías, versículo 5, por favor. r p u e d e repetir? 17:5. Así dijo el Señor: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Así ha dicho. El Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yoheba Gei. Será como la retama en el desierto. No verá c u a n d o viene el bien, sino que morará en los secadales, en el desierto, en tierra d e s c o b l a d a y deshabitada. Así es como vivirá aquel varón. Así es como vivirá aquel hombre o aquellas mujeres. que Pone su confianza en un hombre, no pongan su confianza en mí. La confianza tiene que ser en Yohe Bajé. Dice: Bendito el varón que confía en Yohe Bajé y cuya confianza está en Yohe Bajé. Versículo 5 al versículo 7, por favor. Así dijo el Señor: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Y será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, mas morará en las securas en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que se fía del Señor, y que el Señor es su confianza. Hoy en día, yo me lleno de alegría cuando oigo que ya hermanos se están reuniendo en diferentes lugares, y que ya tienen enseñadores quienes estén proporcionando la escritura y que ya no están entre nosotros. Me da gusto, me da alegría. Siento una gran felicidad de que realmente hay varones que están poniendo su confianza, no en el siervo que está allí, sino están poniendo su confianza en un enseñador. Porque les aseguro que muchos de ellos, de los que hoy en día tienen a esos enseñadores ahí, muchos desean estar ahorita aquí sentados y escuchando. Porque muchos hoy en día dirían, es que el hermano、Rosa、tiene más entendimiento que el hermano que está enseñando allá. Y te das cuenta que el hermano no está confiando en mí, sino que están confiando en Yo Je Baje porque ellos están allá con él. Y están con él y están aprendiendo con él. Y yo le digo: tengan mucha paciencia con él. Y tengan confianza de que él les está este, proporcionando buena doctrina y buena enseñanza. ¿Por qué? Porque yo le he visto cómo estudia conmigo. Yo veo cómo él me pregunta y cómo nos ponemos a estudiar. Y él me enseña cosas así como yo le enseño. Y le digo, tengan mucha confianza en lo que él está haciendo, porque él está poniendo toda su confianza en Yohei Bajei. Ténganle paciencia, tengan mucha paciencia con él, porque realmente se esfuerza en una gran manera. Entonces, hoy en día, esperando dentro de poco tiempo que así como varones que han surgido y que hoy en día quieren servir al poderoso realmente, tengo mucha confianza en muchos hermanos que van a hacerlo y lo van a hacer de esta manera. Pero sé que, que hay varones que lo están haciendo, y sé que muchos de los de Argentina quisieran estar conectados ahorita acá, pero no lo hacen porque saben bien que ya tienen alguien quien les esté atendiendo. Y muchos de ellos que no están aquí, yo me alegro, y me alegro también por aquellos que están en Colombia, muchos de los cuales hoy en día tampoco se conectan, pero hay otros que no se han conectado porque, vaya. No les ha nacido todavía el obedecer como, es, como lo ha ordenado el Padre. Pero muchos de ellos hoy en día están esforzándose para ser servidores del Poderoso. Y muchos de ellos hoy en día ya no se reúnen con nosotros. Y eso me da mucha alegría. El único que no se ha conectado seguido aquí es Johnny. Johnny realmente ha sido más enseñado por este Marcelo. Que por nosotros, y también este Gastón ha aprendido de ambos. Pero eso me da muchísima, muchísima alegría, porque sé que hoy en día, ellos, cuando me esperaban allá en Argentina, algunos se sintieron este, decepcionados, se sintieron tristes de que no pude estar allá. Y les llegó una especie como de molestia, pero la mayor parte no. Y lo que me dijeron ellos. Fue algo que me llenó de alegría. No te preocupes, mi hermano, si no es ahorita, será después. Nosotros hoy en día entendemos que no debemos, con esto que pasó, que no debemos de confiar en los hombres, sino en la,、eh, tener la confianza en el poderoso. Le digo, bien hecho, mi hermano. Se los agradezco y realmente eso es la importancia de esto. Que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y no pongamos nuestra confianza en los hombres. Así como está escrito en este versículo, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Ahí dice a d á n maldito el hombre que confía en el a d á n pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yoche b a j e Oh, Yoche Bajei, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Por qué lo dejaron? Porque siguieron en pos de sus profetas y en pos de sus enseñadores. Serán avergonzados y los que se apartan de mí serán Escritos en el polvo, porque dejaron a Yohebaje manantial de aguas vivas. Así también es el hombre que es el hombre inmundo, que se le saca aquel espíritu inmundo, y cuando se saca el espíritu inmundo, en vez de que se vaya a los manantiales de aguas vivas, se va a los lugares secadales, en los lugares secos, como lo estábamos escudriñando el día de ayer. Y lo hemos escudriñado, si no mal recuerdo, la semana pasada. Oh, y o h e b a j é y esperanza de Israel. Pero algunos dicen, Oh, y o h e b a j é y esperanza. Perdón, oh, oh, Alfonso, esperanza de nosotros, del pueblo de Dios, del pueblo del poderoso. Espero que nunca, realmente nunca sea así. Pero también espero que todos ustedes entiendan que, así como no soy nadie. También soy un siervo y que trato de ser un siervo del poderoso. Si realmente lo soy, escudriñen las escrituras para que sepan si soy un siervo del poderoso o no lo soy. Si realmente soy aquella persona que soy grata delante de los ojos del poderoso y puedo ser siervo para guiar a otros para que vean la luz. Dice el verso 17, verso 13: Oh, yo bajé, esperanza de Israel. Todos los, que se, todos los que te dejan serán avergonzados. Y serán avergonzados, y、si、los que se apartan de mí serán como escritos en el polvo, porque dejaron a Yoheba, e -He, manantial de las aguas vivas. Cuando el Mesías llegó a Israel, le sacó los demonios a muchas personas, y en, veces, en vez de haberse ido, A las aguas vivas se fueron a los lugares secadales como le leímos en Lucas capítulo 11. Ahorita vamos para allá, acuérdense de esto. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué hizo aquel hombre cuando le fue sacado aquel demonio? En vez de haberse ido con el Mesías y decir me voy contigo para que siga conociendo de ti, se fue a buscar en los lugares secos. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Yoheba Gei. Será como la retama en el desierto que no verá cuando viene el bien, sino que morará en los s e c a d a l e s en el desierto. Así es como mora todo el hombre que no confía en el Señor. Y por lógica se va a perder y se va a, a ir tras de otras enseñanzas y otras doctrinas porque no dejan de estar buscando en otros lugares. Y a veces ponen su confianza en lo que dicen otros hombres y no, me, y no meditan en lo que dice y o h e Bajei, sino que mueren los secadales y en los desiertos, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en, en y o h e Bajei y cuya confianza es y o h e Bajei. Es ahí donde nuestra confianza debe de estar. Bendito todo aquel que confía en Él y no pone su confianza en un hombre como un varón que está delante de ustedes y presente de ustedes. El que trata de día de Shabbat y en Shabbat y de día tras día trata de estar con vosotros para estar es transmitiendo, así como los otros hermanos que hoy en día、no、están aquí pero que están siendo enseñados día tras día para conocer de esta palabra, que todavía no están convencidos de lo que han aprendido y de aquellos que no pueden estar en este día de Shabbat porque tienen trabajos. De aquellos muchos hermanos que están acá, que, que no están acá, perdón, no deben de poner su confianza en el hombre, sino poner confianza en Yo Je b a j é Y entendemos que estos hombres, así ha dicho el Señor, maldito es ese hombre que confía y pone su brazo con, en él, será como esa retama en el desierto, que no verá cuando viene el bien, sino que morarán los secadales y en los desiertos. El Mesías vino a sacarle los espíritus inmundos y vino a sacar los demonios a todos aquellos hombres. Y les vino a sacar todas esas enseñanzas equivocadas y esas doctrinas equivocadas. Y les vino a enseñar la verdadera palabra de l o h í n como él lo dijo. El que, el que, el que busca e l o h í n sabrá cuál es su voluntad. Si la doctrina que yo hablo es mía o viene del Padre. Pero aquellos hombres que escucharon aquella doctrina en el capítulo 11, versículo 14. Describe claramente que le saca un espíritu, mu, un espíritu mudo, y ese espíritu mudo no tenía que decir contra las enseñanzas del maestro. Aquel valiente lo ató a l mesías, y le quitó todas sus pertenencias, y le ató en aquella casa y le quitó todos sus bienes. Y al quitarle todos esos bienes, aquel hombre, Se fue a buscar en los lugares secos y no se fue a los manantiales de agua viva, que era el Mesías el que tenía el manantial de agua viva, como describe aquí. Capítulo 17, verso 6 del libro de, de Jeremías dice: Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino morará en los escadales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Verso 13 del capítulo 17: Oyo,、oh, Jey, h Bajey, h esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan de mí serán como, el, como escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Si yo j e b a j é y era el manantial de las aguas vivas, ¿por qué entonces no, si, no buscaron y no lo siguieron a Él que tenía esa enseñanza de verdad y de justicia? El reino de l o s h i m se había acercado a ellos y lo habían rechazado. Capítulo 11 del libro de, libro de Lucas. Capítulo 11 del libro de Lucas. Perdón, mi hermano. Este capítulo 11, Poncho. Sí, capítulo 11 de Lucas. <coughs> versículo sería el verso <coughs> 24. 11, 24, por favor. Cuando el espíritu inmundo s a l i e r a del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice. Me volveré a mi casa, de donde salí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, en vez de haberse ido a los manantiales de agua viva, como le dijo el Mesías a aquella mujer: Del agua que yo te daré saltará de una fuente que brinque de, de agua de vida eterna, y nunca volverás a tener sed. Le describe. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: Me volveré a mi casa de donde salí. Pero, ¿qué va a pasar con aquel hombre que va buscando esos lugares desiertos? Esos lugares secadales. Hoy en día, muchos de vosotros, si saben que han encontrado la verdad del Mesías, porque está en su palabra, y cómo podemos escudriñar su palabra, a ¿Por qué b u s c a r más allá de lo que no conviene? Meditemos acerca entonces en las escrituras de lo que pide el poderoso y de las enseñanzas que trata de transmitir el poderoso. Describe así: Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, Me volveré a mi casa donde salí. Y volviéndola, haya barrido y adornada, porque el maestro la había limpiado. Acordémonos que la forma de limpiar es con, por medio de la palabra del poderoso. Él había limpiado su casa había barrido esa casa, le había sido adornada la casa. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él por andar en los lugares secos. Y entrados habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. Describe la e de s c r i t u r a m á s d e s u v i d a r e sido no haber conocido el amor de la verdad para haber sido salvos. Porque después de haberse apartado de este gran mandamiento y de esa gran enseñanza, les ha acontecido lo del proverbio: el puerro se v o l v i ó a su vómito y la puerta lavada se v o l v i ó al cieno. Entendamos entonces que el poderoso nos está pidiendo que nosotros d e b e m o s entender cuál sea la verdad de Él y la enseñanza que Él nos quiere transmitir. Porque ciertamente el hombre que confía en el hombre, este hombre que tenía espíritu en el mundo, Se fue a los lugares secos. Esos lugares secos, ese lugar no encontrará vida. A eso fue Yeshua al desierto para que lo tentara el diablo. Por eso Juan el bautista le dice que fue al desierto. ¿A cuál desierto se fue? ¿No fue a los hijos de Israel a enseñarles a convertir el corazón de los padres a los hijos? Entonces, ¿cómo es que estaba en el desierto? Porque no había gente que conocía los manantiales de agua viva. Por eso Yeshua le decía en el libro de Juan, capítulo 7, capítulo 7, versículo 38, dice así: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. El que creyere en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Pero ¿qué hace el hombre cuando le h e sacado el espíritu inmundo? Se va a preguntar en otros lugares, pero se va a los lugares secos. ¿Qué va a encontrar en los lugares secos? Es lo inverso que el Mesías. Es preguntarle al mentiroso, preguntarle a la mentira. Y van y indagan acerca de la mentira. Que no han entendido que la mentira les va a llevar a la muerte. Que no han comprendido que todas estas maravillas no son heridas del hombre, sino vienen del, del Ojín. Encontremos entonces si un siervo. Está haciendo la voluntad del Padre, considélenlo ustedes mismos. Si realmente somos siervos del o h í m la única forma de que se van a dar cuenta, si nosotros provenimos del o h í m es que escudriñen las Escrituras. Así también el Mesías se los dijo. Vosotros conoceréis si la doctrina es mía o es de los hombres. Estamos en el capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí. Ríos de agua viva correrán de su vientre. Capítulo 7 de este mismo capítulo, es el versículo que leímos ese rato, versículo 15 al versículo 18, dice así, léanlo por favor. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este hombre letras no habiendo aprendido? l e respondió Yeshua y dijo: Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quisiere hacer la voluntad del Padre conocerá. Si la doctrina es de Elohim o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, gloria propia busca. Mas el que busca la gloria del que l envió, e este es verdadero y no hay en él injusticia. Describe así: El que quiera hacer su volu la voluntad, conocerás de la doctrina si viene de Elohim o si hablo yo por mí mismo. No importa que sea el Mesías, no importa. No importa que sea Moisés, no importa que sea Juan, no importa que sea el más pequeño de todos los hombres, no, sea, no, no importa que sea el hombre más ignorante de toda la tierra, que no haya ido ni a la escuela como los discípulos del maestro, que no habían tenido escuela, como el mismo maestro aquí le decían, el mismo pueblo judío se maravillaba y decían, como este sabe letras no habiendo aprendido. Respondiendo Yeshua dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No importa que sea una persona que no haya ido ni a la escuela, pero si la doctrina que ha aprendido viene del poderoso, consideren ustedes mismos si la doctrina que hoy en día han aprendido es del hombre o es del Ojim, porque si fuera mía, Desde hace mucho ya me hubiese yo galardonado todos estos méritos de haber aprendido todo esto y les hubiese dicho que esto lo he aprendido yo. Pero nunca les he dicho semejante cosa. Hoy en día trato de transmitirles a ustedes que comprendan que realmente Él quiere que hagamos su voluntad. Y su voluntad es que, como dice el libro de Romanos, Leímos hace un momento en, en el principio, él nos ha proporcionado nos ha proporcionado ha esta parte de su palabra para que nosotros sepamos y entendamos sí, si la doctrina、ah. viene del Ojín o no viene del Ojín. Capítulo 12, nuevamente, versículo 1 de Romanos, si、sí, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Hasta el versículo 7, por favor. Por eso está hablando de esta manera. Y hay que entender que estas misericordias del Ojim las ha tenido para con cada uno de ustedes. Y si ustedes hoy en día todavía no meditan acerca de los mandamientos que está pidiendo el Padre, que hagamos y que tengamos en nuestra mente, que lo hagamos día con día, que todos estos conocimientos que hemos aprendido, Que no pensemos que venga de lo alto, o que si viene de lo alto, no viene de lo alto, pues lo consideremos de acuerdo a lo que está escrito. Y que meditemos si realmente es, son enseñanzas del Padre, son enseñanzas de hombres. Y tiene el propósito de que entendamos que si el Adán cometió errores, fue porque amó a la mujer. Yo también amo a la mujer. Y a veces siento feo de corregir a mis hermanos. Pero siento feo porque muchos de ustedes se encuentran lejos. Se encuentran muy lejos de mí. Y no quisiera hacerles tropiezo de poderles decir alguna palabra para corregir, para r e d a r g u i r para instituir en la justicia, para que el hombre sea perfectamente demente en todo. l a m o s por favor h e r m a n o s capítulo 1, versículo 12, versículo 1 hasta el versículo 7, por favor. Perdón, hasta el 8 vamos a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias d e Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Para que experimentéis cuál sea la voluntad del o h i m buena, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de los que están entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense discretamente, cada uno conforme a la medida de fe que el o h i m le repartió. Porque de la manera que, un tenemos, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, p e r o todos los miembros no tienen el mismo oficio, así nosotros siendo muchos somos un mismo cuerpo en el Mesías, y cada uno, miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía sea conforme a la medida de la fe, o si de ministerio de, en servir, o el que enseña en enseñar, <tose> o el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, El que preside en solicitud, el que hace misericordia en alegría. Y de esa manera, el cuerpo del poderoso puede, puede ejercer y puede crecer. Pero cada quien en el día de l Shabbat llega y oye la enseñanza y se va. Y no sabe de acerca de todos los hermanos que han pasado por este camino y que andan por estos lugares. Hay que aprender a, a entender que el amor está en cada uno de los que estamos queriendo procurar guardar los mandamientos. Procuremos entonces a todos los que están aquí enseñar y mostrar a cada uno de los hermanos que realmente tenemos que poner nuestro cuerpo en un sacrificio vivo para que podamos agradar a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No os conforméis a este siglo, mas renovaos en la renovación de, re, reformaos en la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad del Ojín, agradable y perfecta. Si es así, agradable y perfecta, entonces viene lo que sigue. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe de tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de la fe en el Ojín, repartiendo cada uno, porque de la manera que uno, en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos en un cuerpo, en el Mesías, más todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que es en, dada en la profecía, usemos conforme a la medida de la fe. Y sin el ministerio de servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo en la simplicidad, el que preside en solicitud, el que, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, allegándonos a lo bueno, amándonos los unos a los otros, con el amor fraternal preveniéndonos y honrándonos los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en las oraciones, comunicándonos las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendiciendo a los que os persiguen, b e n d e c i d a los que os maldigan. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos con, mas acomodándonos los humildes, No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie en mal formal ni procuréis lo, buen, y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si entendemos esto que está describiendo aquí, entonces nosotros debemos estar comunicándonos, teniendo ese, esa comunión los unos con los otros. No es desapareciéndonos y apareciendo nada más en el día de Shabbat. Tratando de comprender quién es el que está detrás. Y quién es el que está allí en esa ventanita y saber quién es esa persona que está en España, en Ecuador, en Venezuela, o en Chile, o ya sea es en, en Estados Unidos, en México, en cualquier otra parte del planeta. Todos debemos de estar unánimes pensando. Y compartir las cosas del Padre para que podamos nosotros realmente ser llamados hijos del Altísimo y no ser en la hipocresía y en la mentira, no preocupándonos los unos por los otros, sino ser sinceros y amorosos, demostrándonos todos nosotros ese amor verdadero. Pero si nosotros no hacemos lo que está escrito, entonces no estamos demostrando ese amor que está pidiendo el Padre, como lo nos está describiendo en esta parte de la Escritura. Todos debemos participar y ser parte de este cuerpo. Todos debemos de trabajar unánimes en el mismo esfuerzo. No unos nada más haciendo las cosas para que todos este, escuchen nada más las cosas del poderoso. Sino que todos realmente compartiendo la, el cuerpo del Mesías hagamos una conformación en el conocimiento de su palabra y seamos un mismo cuerpo, así el, las manos trabajen y los pies anden y la mente esté pensando, así cada uno de nosotros siendo parte de este cuerpo, funjamos en el cuerpo como un cuerpo realmente y seamos conocidos del Ojín como los hijos del Dios Todopoderoso y que hagamos la voluntad de acuerdo a su voluntad y su enseñanza, que no nos desaparezcamos y que aparezcamos nada más en el día de Shabbat sin tratar de entender quién es aquel que se llama Iván y sin saber quién es aquella persona que se llama Rebeca, sin saber quién es aquella persona ¿Quién es esa persona que se llama Douglas? O ¿Quién o es esa persona que se llama Sara? ¿O ya sea Edgar, o Armando, o r a q u e l o Francisco, o Marisol? ¿O cada uno de los que están aquí, como m i r e i a o, o Maxi y Estela? Tengamos esta confianza los unos de los otros, procurando realmente ser parte de un verdadero cuerpo, motivándonos cada uno a que tratemos de comprender que si la verdad la hemos encontrado y si este siervo que les está hablando. Ha hablado h a las cosas del Padre no en la soberbia ni en la altivez, ni siendo a sí mismo este, sabio en sus, propias, en sus propios pensamientos, entonces, funjamos como dice el Maestro, seamos un mismo cuerpo, y así de esta manera podamos ser realmente como muchos fueron en la antigüedad, y seamos como d escribe en, en el libro que estábamos leyendo de Jeremías. Y que no nos pase que vendemos en los lugares secos. En vez de andar por lugares secos, confraternicemos con los hermanos que estamos aquí, invitando y reafirmando la fe que han aprendido a los que van llegando, a que tengan este amor por las cosas del poderoso. Seamos cada uno de nosotros fraternales con nuestros hermanos. Ayudándonos a, ayudándolos a que busquen el bien y conozcan la verdad del Padre. Nuestro hermano Maxi nos pega un versículo acerca del cual los de Berea dicen que más nobles que perdón, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y realmente es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Meditar en realmente si la palabra que ha sido notificada y ha sido enseñada sea verdad. Y si han encontrado que es la verdad, pues caminemos en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu, en una misma palabra. Y conforme a lo que veníamos viendo, si hemos encontrado esta verdad, Encontremos que realmente, como hemos hablado hace un momento, como está escrito en el libro de Mateo y hace en Lucas, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, buscando la m e n u j á buscando esa enseñanza de la enseñanza de la Noah, y dice, y no la haya. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que no confía en el hombre, y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Yoheba j e i Será como retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales p y en los desiertos y en la tierra despoblada y deshabitada. Que no nos pase como aquella mujer y aquel, aquel hombre que estaban en el principio en el huerto. Que cada uno de nosotros realmente nos motivemos unos a otros para poder comprender y entender cuál es su voluntad de aquel que nos ha llamado. Su voluntad es que creamos en el Hijo y no que creamos en los hombres como un servidor. Porque la doctrina que yo conozco no es mía. Hasta donde yo sé es de aquel que envió al Hijo del Poderoso que se llama Yeshua HaMashiach. Esa es la doctrina que creo que yo hablo. Esa es la doctrina que yo he visto que me ha mostrado el Padre. Y esa es la que les hablo a vosotros. Pero hay que aprender a ser unánimes en el amor. Porque no todos fungimos de la misma manera. Pero todos necesitamos de todos. Yo no soy mayor que ustedes, antes soy inferior a ustedes. Yo soy el más pequeño de todos ustedes. Yo no soy el más grande entre ustedes. Yo soy menor que ustedes. Y por eso necesito de ustedes para que, que, que, nosotros seamos un pueblo en el Mesías. Y todos seamos unos, un mismo cuerpo, unos mismos creyentes en el Mesías. Invito a cada uno de ustedes que mediten cada una de estas cosas. Porque realmente el poderoso espera que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra. i n v i t a entonces a cada uno de ustedes a que crezcamos, no nada más en el entendimiento, sino en, la, en el hacimiento de las cosas. Hay que hacerlas. Provoquémonos al amor, los unos a los otros. Aprendamos a amar a Leslie. Aprendamos a amar a Edgar. Aprendamos a amar a Rebeca. Aprendamos a amar a Iván. Aprendamos a amar a Mirella. Aprendamos a amar a nuestros hermanos que, que tienen poquito tiempo y a los que tienen ya mucho tiempo. Demostrémonos el amor día con día, porque de eso venido el Hijo del Hombre, a que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Perseverar en la doctrina, perseverando en las enseñanzas. Siendo firmes en la creencia de que Él existe y que le hay, de que somos enseñados por Él, y no desconfiando acerca de los siervos, si han encontrado que la verdad está en Él, en el Padre, y creen que yo soy un siervo del Padre, no confíen en mí, confíen en Él. Ayúdenme a crecer más en la humildad y en la sencillez. No desconfíen de mí porque no, nunca he pensado nada malo en contra de ustedes. Antes he aprendido que, que sin ustedes no puedo vivir. Porque cuando alguno de ustedes se aparta, parte de mi ser se va con ustedes. Yo soy feliz cuando ustedes los veo cada día de Shabbat. Y aquellos a los que no veo, Me da tristeza y da este. Da tristeza y da una especie de dolor que haber, de, después de tanto tiempo de haber aprendido y conocido las cosas del Padre, realmente no, no creamos en las cosas que el Padre nos ha dado. En el libro a los Hebreos describe de esta manera: capítulo 11, versículo 6 del libro a los Hebreos. Empero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es menester que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Empero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que los que a Elohim se a l l e g a n crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero buscar el Ojín no es tan fácil porque describe que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que el Ojín ha preparado para aquellos que le, que le aman y que le buscan. Realmente no es fácil encontrar a este maestro, no es fácil saber de este maestro. Pero hay que creer que le hay y él va a galardonar a los que le buscan, les va a dar un premio. Por eso están todos tus ejemplos. De Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, Jacob, de este Moisés, Josué, de este Samson, de Rahab, de David, de Salomón, de Samuel, de Barak, de Gedeón, de Jefte, y de otros muchos que en el libro a los hebreos habla acerca de la fe que tuvieron en él. Que creyeron que le hay y que le existe, que realmente es un pueblo, que realmente es un, un pueblo que realmente crea que le existe y que está pidiendo que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio. Y si nosotros creemos que le hay y que le existe, tengamos entonces en mente que realmente el poderoso nos está pidiendo. <coughs> Que crezcamos en ese conocimiento, que crezcamos en esa sabiduría, y que creamos que realmente Él es el que nos enseña, y no el hombre, como muchos hombres creen que hoy en día enseñan a las gentes. Nuevamente voy a volver a citar Juan capítulo 6, <coughs> versículo 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados del Ojim. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Todo aquel que oyó y aprendió de mí. Todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Como está escrito. Y serán todos enseñados por el Ojim. Y si e l o j í n nos ha enseñado, y si e l o j í n nos ha mostrado su palabra, hay que aprender entonces a amarnos los unos a los otros, como describe la Escritura, el Mesías, y en el libro de Juan. Amaos los unos a los otros, porque este es un mandamiento que se enseñó desde los tiempos del Génesis. Pero el amor no es fácil, el amor no es sencillo. Todas estas cosas no son fáciles, porque si fueran fáciles cualquiera las haría. Hay que aprender a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al poderoso, amando a nuestros enemigos, amando a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Pero yo no podré amar a mi enemigo si no escudriño las escrituras. Antes como dijo un mesiánico, En una, en una charla con mi hermano Nelson, le dice a una hermana: dice, No, hermana, no te preocupes. Yo los amo a ustedes. Pero si a mí se me para un, un, un, este, un musulmán, si se me para un musulmán, este, si se para un musulmán delante de mí, yo le saco la pistola y lo mato. Un creyente en el Mesías, un creyente en Yahshua, ha, Yahshua HaMashiach. Ese es el pensamiento de una, de una persona que, que no ha conocido al Mesías. ¿Cómo entonces hoy en día podrá decir que, cree, que, que conoció al Mesías con las palabras que él dijo, contradiciendo lo que el Mesías enseñó? Confundiendo lo que el Mesías dijo, que yo no vine a abrogar la ley o a los profetas, yo no la vine a abrogar, sino a cumplir. Y como la Torah está en vigencia, si se me para un musulmán en delante, lo mato. Y si a alguien se le atraviesa y le quiere matar o le quiere hacer un daño, pues él se va a defender porque la Torah le permite defenderse. Así de simple fue la forma de expresar, y de sencilla fue la forma de decirle a una persona. A un grupo de cristianos y a un grupo de personas que creen en el Maestro Yeshua, les dijo estas palabras. Qué lamentable es para muchos de nosotros que este tipo de personas no alcancen a comprenderlo. Quiere el poderoso que, lo, que el día de mañana lleguen a comprender y saber que realmente están equivocadas en esa forma de pensar. Pero no nada más ellos. sino nosotros también debemos de empezar a aprender, debemos de empezar a aprender a, a buscar a Elohim, conocer de su enseñanza, como describe poner nuestros cuerpos sacrificio vivo, y renovar este entendimiento, para que este entendimiento que tenemos, que al escudriñar la escritura, el libro de Mateo que dice, Amarás a tu prójimo, como, perdón,、eh, donde dice, yo no vine a abrogar la ley o a los profetas, yo no la vine a abrogar sino a cumplir. Nos muestra ahí también que debemos de amar a nuestros enemigos. Este varón, al no entender las enseñanzas de nuestro maestro, pasa por alto el capítulo 5 del libro de Mateo, nada más leyó el verso 17, parece ser, y no leyó todo el capítulo completo. Perdiéndose una gran cantidad de enseñanzas, una multitud de enseñanzas que estaban ahí, guardadas para aquellos que realmente le buscan y le aman, como dice el libro a los hebreos. Si somos enseñados de Elohim, entonces hagamos las cosas que el Elohim le agrada. n Ponernos en la obediencia, sujetándonos a su palabra, poniendo en, en, en este momento, como dijo mi hermano Maxi, Siendo como aquellos hombres de Tesalónica. Perdón, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, como los debería. debería, mi hermano. Sí, los debería. Pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La gente debería escudriñaba para ver si las cosas que los discípulos o los apóstoles les enseñaban eran verdad. De esta misma manera, hoy en día, nosotros debemos escudriñar para saber si la doctrina proviene del hombre o proviene del Ojim. Yo invito a todos mis hermanos que no pongan su confianza en mí, pero como siervo, no les estoy pidiendo un respeto. Les estoy pidiendo que antes de que escuchen algo, oigan algo, O piensen algo en contra de, de mi persona. Si llegan a escuchar algo, o, a, o llega a pasar algo, pregúntenlo primero. Infórmense primero. Si o y en el día de mañana que yo estoy invitando a circuncidar a la gente, no le crean, vengan y pregúntenmelo. Si llegan el día de mañana y o y en que yo estoy diciendo que a nuestros enemigos los podemos matar, Entonces vengan y p l a t í q u e n m e l o No crean en lo que dicen. No crean en lo que vaya a comentar alguien. Mejor vengan y díganmelo. Y si es posible, en presencia de la persona que lo está diciendo, que venga y que lo diga delante de mí. Para que realmente el día de mañana no pasen cosas que no, no son así. Que no son verdaderas. El libro a los hebreos, ciertamente si no soy nada, si no soy esa persona que deben de poner su confianza, pero también soy una persona que está dispuesta al servicio del poderoso y que creo que estoy al servicio del poderoso y que no soy inferior en cierta manera a ninguno de mis hermanos los antiguos que han hecho el esfuerzo de conocer las escrituras. No me siento inferior a ellos. De que también he hecho el propósito de conocer de su palabra. Porque solo e l o j í n sabe si lo he hecho. Y sabe con c u e n amor o con, con, con, con gran fervor lo he hecho. Invito a todos mis hermanos a que tengan en mente que, que muchas cosas no son favorables. Cuando a un siervo se le toma por mentiroso. O por ladrón, o por embustero. Como dice la carta a Timoteo, nunca recibas la acusación de una persona en boca de dos o tres testigos. Recibe la acusación en boca de dos testigos, pero tiene que estar él, para que en la boca de dos o tres testigos conste c toda palabra. Ciertamente no soy nada, estoy para servirles, como muchas veces les he dicho. Yo los amo y ustedes me aman. Si ciertamente no soy nada, no por el hecho de decir que no soy nada. Nunca, nunca piensen mal de mí. Al menos que lo oigan en boca de dos o tres testigos. Y en boca de dos, tres, dos o tres testigos, entonces sí pueden juzgarme. No nada más a mí, a Esteban también. Invito a todos mis hermanos que. Que si hoy en día han considerado que soy un siervo del parte del poderoso, pues lo consideren así, o tal vez no lo consideren así, para que realmente nosotros que estamos en un, mismo, en un mismo espíritu y en un mismo cuerpo, en una misma forma de pensar, acordémonos que todas las cosas no son gratas delante del Padre, pero los invito a que realmente. Porque yo he tenido esta convicción desde hace mucho tiempo y he invitado a mis hermanos que cuando nos reunamos en el día de Shabbat, a eso han venido, a poner atención en el día de Shabbat, no a venir a perder el tiempo, a estar haciendo las cosas que pueden hacer a otro día de la semana. Este día hemos venido a escudriñar y a meditar en las cosas del Padre, a poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo para Renovar nuestro entendimiento. Y el entendimiento vaya creciendo día con día. Y seamos más entendidos en las cosas del Padre. No porque no van a poner su brazo por mí. Y confíen plenamente en mi persona. No confíen en mí, confíen en el poderoso. Pero deben de aprender a escudriñar la escritura para saber si la doctrina proviene de mí o no. Acordémonos que toda una nación que conocía el hebreo y conocía las enseñanzas de, de Moisés y de todos los profetas le mandaron a dar a muerte a un maestro. A nuestro maestro le dieron muerte porque no creyeron en sus palabras. Yo no espero más ni espero menos de muchos de ustedes. Lo único que espero es que realmente ustedes piensen Realmente yo estoy acá todos los días de c h a b a r y entre semana para servirles, así al igual que mi hermano Esteban, y muchos de ustedes también están para el servicio de, de muchos de los hermanos, porque ahí h a n estado para servirles. Que consideren nada más esto que hemos vivi vi venido vi viviendo muchos durante un año y que el Padre nos ha permitido vivir y que nos ha permitido a demostrarnos el amor. Unos a otros. Solo espero en el poderoso que realmente nos permita el día de mañana levantarnos de entre los muertos. Eso es lo único que a mí me interesa. Que nos permita levantarnos de, de la sepultura y que podamos gozar una vida eterna junto con todos ustedes. Espero que el Padre me permita en el día postrero levantarme de entre los muertos. Y poder ver rostro a rostro a cada uno de ustedes que se encuentran en diferentes partes del planeta y a los mis hermanos que están aquí. Aprendamos que realmente nosotros somos siervos. Ciertamente no significamos nada porque la palabra viene del poderoso, como lo dijo Saulo también, aclarándoles al pueblo de Corintios que ellos nada más eran únicamente más que siervos. Primera carta a los Corintios 3, versos 5 al 7, por favor. Yo planteé. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Elohim. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Pues, ¿qué es este Pablo y qué es Apolos? Siervos, porque viene la palabra ahí griega, la palabra este, diaconos. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos. No, no sois carnales, verso 4, estoy leyendo. Porque diciendo el uno, yo soy de yo, cierto soy cierto Pablo y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Pues, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por los cuales habéis creído, eso según a cada uno ha concedido el Adón. Yo planté, Apolo regó, mas e l o j í n es el que ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino e l o j í n que da el crecimiento. El que plante y el que siga son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, si ellos, que eran grandes siervos, que eran hombres entendidos, describían que eran únicamente siervos, ¿por qué de ponerme yo en un lugar que no me corresponde si mi mismo maestro también se, re, se auto, se auto, se auto puso la palabra diácono en, en el aspecto del griego que está aquí? Él también describió, yo soy un siervo, vosotros sois los que estáis a la mesa y yo soy el que sirve a la mesa. Y si aquel varón nos ha hecho entender que somos siervos, y hoy en día nosotros como siervos estamos para servirles, ciertamente no perdemos el mérito de que cualquiera venga hoy en día Y que nos acuse de algo que no hemos hecho, sino que sea en la boca de dos o tres testigos. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, voy a invitar siempre a mis hermanos que en el libro de los Hebreos, capítulo 13, perdón, si ¿sí、estoy en el capítulo bien,、eh, capítulo 13, versículo 17,、eh, quitando la palabra pastor aquí, poniendo la palabra guía, Describe de esta manera, capítulo 13, versículo 17, al versículo, versículo 19. Obedeced a vuestros guías y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por vosotros, orad por nosotros, Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más, os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto, y el Elohim de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua el Mesías, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y describe entonces así en el libro de libro los Hebreos: Obedezcan a vuestros dirigentes o a vuestras guías, someteos a ellos, pues ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas. Como que han de dar cuenta de ellas para que lo hagan con alegría, no lamentándose. Cosa que no traería ventaja alguna. Y eso sería a vosotros. Rogad por nosotros, decía Saulo en el verso 18. Pues estamos seguros. Estamos seguros. Rogad por nosotros, pues estamos seguros de tener esta conciencia deseo y deseos de proceder en todo con rectitud. Con mayor, con la mayor perdón in, insistencia os pido que os hagáis para que muy pronto Dios sea res, devuelto. Nosotros hoy en día, encontrando dentro de los libros, cada uno de nosotros, tratamos nosotros de velar por vuestras almas y queremos que realmente ustedes, que el día postrero, así c o n juntamente con nosotros, Podamos reinar en un tiempo a futuro y estemos con el Mesías. Pero si hay gente que hoy en día quiere estar reinando desde este momento, difícilmente será. Necesitamos todos hoy en día que nosotros los que servimos podamos hacer las cosas con mucho agrado, con mucha alegría. Porque dice en el verso 13 para que lo hagamos con alegría y no quejándonos. Porque no sería provechoso a ustedes. Por eso ruego a vosotros, mis hermanos, que cada día de Shabbat siempre estemos atentos a las enseñanzas. Porque ciertamente, si nosotros no somos nada, también estamos considerando que tampoco somos objetos de burla o objetos de, de, de que se pueda alzar a un falso, O que se diga que somos mentirosos, o que somos ladrones, o que somos algo por el estilo. Ciertamente para que alguien le diga a otra persona que es un ladrón, se necesitan las pruebas para que se le, de, se le diga que es un ladrón, o que es algo por el estilo. Por eso en la carta a Timoteo se nos recomienda Y se nos enseña de esta manera, primera carta de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al versículo 19, por favor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: No pondrás b o z a l al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación. Sino con dos o tres testigos. Un siervo puede, puede ser acusado, pero siempre y cuando tengan las bases para demostrar que es eso que ha dicho. Si se le acusa de adúltero, pues tiene que demostrársele que es adúltero. Si se le dice que es ladrón, tiene que demostrarse que es un ladrón. Si se le descubre que es un mentiroso, también tiene que ser comprobado. Por eso aquí el estar citando estos versículos los cito. Porque si vosotros hoy en día, después de tanto tiempo que me han conocido, a mí y a Esteban, el día de mañana nos hayan en una falta enseñando mentira doctrina mentirosa que no concuerden de acuerdo a las escrituras, tiene que ser con boca de dos o tres testigos. Y miren que todos los audios que están ahí están grabados. Muchos audios después de un año están grabados. Luis Sarsa tiene tantos audios ahí grabados después de un año que estuvimos estudiando durante 10, 12, 15 horas. Que estuvimos día con día estudiando durante meses. Y todo este tiempo, hoy en día, tanto Luis, mi hermana Varinia, mi hermano Miguel y otros muchos de mis hermanos como Ismael, h todos ellos tienen audios. Esos audios nos pueden a, a nosotros ayudar para saber realmente en, cuántos, en cuántas mentiras hemos sido hallados mentirosos. Y hoy en día lo único que espero, mis hermanos, y lo que quiero llegar a ustedes, es que no nos pase lo que pasó con Adán y Eva. Porque yo quisiera. A veces, a veces ser libre de decirles lo que, lo que, lo que veo acerca de lo que pasa en, en las personas de mis hermanos. No para condenar. Se han aprendido que somos siervos verdaderos y que estamos actuando con rectitud delante de ustedes. Que nos permitan ustedes también el ejercer esto con ustedes. Para que no sea maldecida la tierra por amor nuestro. Porque r c u e r d e n que le dijo: Maldita será la tierra por amor de ti. El conocimiento de la palabra nos permite que d e b e m o s de actuar de estas maneras. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Elohim. Y útil para enseñar, para r e d a r g u i r para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Ojim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para r e d a r g u i r para corregir, para instituir en justicia. No sirve para regañar, para echar pleito. Nos sirve para eso. Para que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Eso es lo que me gustaría a veces que, que me permitieran la mayor parte de mis hermanos. Para que no cometamos los errores que hemos cometido con algunos de mis hermanos. Y que hoy en día, por falta de este tipo de, de, de cosas, se han salido de control en algunos casos. Y muchos de los hermanos se han apartado. Yo no quiero cometer el error que se cometió en la antigüedad. De que por amor, un amor equivocado, como describe, maldita será la tierra por amor de ti. Porque el pecado debe de ser redargüido. El, el pecado debe de ser, este, juzgado. Pero cuando el pueblo no está acostumbrado a que le digan algo acerca del pecado, Entonces, este, para muchos le es ofensa y se va. Me gustaría que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos entender que realmente, si ustedes han considerado que somos siervos del Padre, consideren que las cosas que nosotros a veces queremos corregir, d e d a r g u i r es porque nosotros a veces vemos cosas que están, están mal. Y están mal infundadas y mal entendidas. Como el hecho de que muchos confían en nosotros de una manera muy, muy fuerte. Y no deben de confiar de esa manera. Hay gente que nos ama de una manera muy grande y nos lo demuestra. En muchas maneras nos lo demuestra. Pero no nos deben de amar de esa manera. Dice que si el sabio se. Si al sabio. Dice, corrige al sabio y más sabio se hará. Vosotros también nos pueden corregir para que seamos más sabios o más entendidos. Pero rogamos a todos ustedes que aprendamos a escuchar, a oír, para que realmente caminemos como un pueblo, caminemos realmente como un pueblo escogido, un pueblo verdadero que está sometiéndose a las cosas del Padre. Eso es lo que trato de pedirles a todos. Que realmente nos esforcemos para escudriñar de esa escritura y podamos alcanzar verdaderamente el conocimiento de la verdad y podamos estar delante de nuestro maestro bien. Si ciertamente nosotros hoy en día somos siervos del Padre, ayúdenos a que nosotros no cometamos los errores que se cometieron en la antigüedad. Saulo no pasaba por alto el pecado. No nada más el pecado del pueblo, sino que no pasaba por alto el pecado de un hermano que era apóstol. Como vemos el ejemplo que vimos hace, si no mal recuerdo, hace ocho días, hace quince días, en el cual describe que le, que le, que le llegó y le dijo a Saulo en el libro a los Gálatas, y no le pasó por alto este tipo de errores, tanto que le dice, Que lo que hacía era de condenar, la resistí en la cara, dice. Capítulo 1 de los, perdón, capítulo 2 de los Gálatas, versículo 11 al versículo 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero. Después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo, judíos, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y le resistió cara a cara porque, porque sabía que lo que estaba haciendo Pedro y los demás hermanos, que eran apóstoles, estaban haciendo la acepción de personas. Pero Pedro era entendido, junto con los otros eran entendidos, y no se rebelaron en contra de Saulo. Pero esto lo debe de hacer un pueblo que está entendiendo que lo que hace el siervo lo hace por el bien de los hermanos, no lo está haciendo porque los odie, porque los aborrezca. Muchas cosas que hacemos los siervos, a veces queremos hacerlas, pero lo hacemos por el, por el amor que sentimos por ciertas personas. Muchas veces son equivocados los, los, este, las formas de cómo hacemos las cosas los siervos, como en el caso de Pedro. Si a Pedro le pasó y a los demás hermanos como a Bernabé y los otros judíos, también a nosotros nos pasa el cometer ese tipo de errores. Por eso hoy en día, trato de hacer entender a mis hermanos que debemos de esforzarnos y entender que, que si a veces digo algo, no es con la intención de lastimar o hacer sentir mal a alguno de ustedes. Lo quiero hacer por amor a ustedes. Y no que mi amor venga a ser maldición para ustedes, como describe allá en el libro de Génesis: Maldita será la tierra por amor de ti. Que no sea el amor que Pedro sentía por el maestro, cuando le dijo al maestro que tenía que morir y ser, ser afligido por los príncipes, por los ancianos y por los maestros de la Torah, y morir al tercer día. Y Pedro se l e a c e r c a y le dice, maestro, no permitas que esto te acontezca. Él lo amaba en la carnalidad, como así amó a d á n aquella, aquel hombre, aquella mujer, a esta iglesia. Yo también amo a esta iglesia, a esta a Keilah. La amo mucho. Y a veces no quisiera decir algo para no ofenderlos. Pero he visto que cuando no se dicen las cosas, el pecado abunda. Y de nada sirve para aquellos que se acercan al poderoso. Y esto nada más sirve para tropiezo y para muerte de ellos. Y eso me será mi castigado en el día postrero. Y por eso les pregunto a ustedes. ¿Creen que en mí han hallado un siervo y en esteban hallado un siervo? Nunca nos tomen a mal, por favor, las cosas que decimos. Y se los pregunto en serio a todos. Si ustedes han encontrado en nosotros que somos un siervo, somos siervos. Nunca nos tomen a mal nada de lo que les digamos. Porque lo que queremos decir es con la intención de, de que podamos realmente ser parte de un pueblo del poderoso. Y se lo pregunto a todos, tanto a los que estamos aquí como a los que estamos allá. Que si ustedes han considerado que nosotros, estoy hablando de mi persona. Somos siervos del poderoso. Nunca tomen a mal cualquier cosa que queramos tratar de transmitirles. O sea, que ustedes crean que realmente somos siervos del poderoso. No estoy hablando de que soy mejor o mayor que ustedes. Estoy hablando de que soy un siervo. Que he tratado de buscar las cosas del Padre para servirles. No todos mis hermanos han estado escribiendo. Les pido de favor a todos mis demás hermanos porque el propósito de este día de Shabbat, como lo empecé diciendo, es que todos estemos aquí y que todos que estamos en este día de Shabbat, como describe el libro a los romanos, hemos venido a aprender, hemos venido a, a, a poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sí, mi hermano Max, i eso es. Mi hermana Rebeca dice: Sí, todos somos siervos.、Eh, en una manera, sí. Porque hay de siervos a siervos. Nada más que yo me refiero a los siervos que, que enseñan la palabra. Siervos de los cuales transmiten la verdad. Del tiempo que ha pasado, con el tiempo que nos han conocido la mayor parte, han podido escudriñar y ver si somos realmente siervos o no lo somos. Entonces, por decirlo, mi hermana Rebeca dice: Sí, todos somos siervos, pero hay siervos de siervos. <coughs> Voy a ponerte un ejemplo para mi hermana Rebeca que escribió de esta manera. Dice en el libro de los Romanos, en el, capítulo, en el capítulo 6, versículo 16: Mi hermana y todos ustedes también son siervos. Pero la diferencia de el siervo es un siervo que enseña y este tipo de siervo es otro. Capítulo 6 de Romanos, versículo 16. Por favor, leanlo. ¿Solo el 16? Sí, por favor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, o i s esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Eh? Entonces, mi hermana Rebeca y todos los demás somos siervos, como describe aquí, y también entro yo, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Entonces, aquí la obediencia de los mandamientos nos enseña que somos este, siervos, todos, todos somos siervos de la justicia, de la obediencia para la justicia. Pero hablaba yo acerca de que si han, entre, han sentido en sus corazones de que a través del de escu escudriñamiento de las escrituras han hallado en la mayor parte de ellas o en su mayor parte o en toda la escritura que hemos visto la verdad, entonces el día de mañana con los versos que hemos visto, y somos dignos de ser juzgados por causa de un pecado que está en la boca de dos o tres testigos, Y cuando nosotros lleguemos a vosotros queriendo reprender algo, no nos lo tomen a mal porque no lo hacemos con la intención de, a lo mejor no estoy hablando de reprender, estoy hablando de corregir, de instituir en una justicia.、Que、no nos lo tomen a mal porque el propósito es que todos lleguemos a la misma meta que es a la vida eterna. Entonces, por eso el libro a los romanos. Este día en especial, este día de Shabbat, todos estamos con el propósito de que realmente nosotros, yo a veces les comento, no me amen como me aman en mi persona. Y les voy a poner un ejemplo para que me entiendan de lo que estoy hablando. El otro día le, les comenté que yo no iba a estar, que se iba a quedar mi hermano Enrique. Y me dio tristeza de que cuando, cuando yo estaba en el chat, no, no, yo no me di cuenta porque yo cerré mi chat. Pero se había quedado abierto el de mi esposa porque estaban los dos, conect estábamos los dos conectados. Y me dijo mi hijo, está abierto el, el chat de la otra computadora. Y cuando me asomé, habían como ocho o nueve personas nada más. Y dije, qué injusto es. Que yo le pedí a mis hermanos que se conectaran, que yo no iba a estar, que iba a estar mi hermano Enrique.、Que、eso quiere decir que los que se fueron fue porque confían en mí y no en el poderoso. La palabra del poderoso, no importa quién la, quién la enseñe, la obligación de cada uno de ustedes es estar en la, en la obediencia del mandamiento y guardar el Shabbat como debe de ser. Si no estoy yo. Estará el día de mañana otro hermano. Y por eso lo digo. De una forma u otra, alguien me pone un tropiezo. Y alguien pone otro tropiezo. Y otra persona pone otro tropiezo para que no podamos hacer lo que queramos. Y de una manera u otra, yo me tengo que quedar callado. Porque sé que muchos de ustedes no me aceptarían un, este, un comentario como el que acabo de hacer. No es justo delante del Ojín que si se queda mi hermano Enrique para servirles, que no se conecten los demás. El día del miércoles no estuve bien, estuve mal y no me pude reunir y le tuve que pedir de favor a mi hermano Esteban que se hiciera cargo de las enseñanzas de los enseñadores. Y él enseñó ese día. Les pido de favor que si en otra ocasión no puedo estar, no es porque no quiera, sino es porque no puedo. Por algún motivo no puedo ni p o d r í estar. Y si el día de mañana no llego a estar, no porque no esté yo. El ganado debe dispersarse. Al contrario. Deben de aprender a unirse como lo estamos leyendo en el libro a los romanos. Acerquémonos unos a otros para que cada uno esté fungiendo en el cuerpo como debe de fungir. Y no nada más de Shabbat en Shabbat. Sino que todos permanezcamos unánimes en el mismo conocimiento y en el amor los unos a los otros. Muchos de ustedes me han demostrado su amor. y muchos Muchos de ustedes, todas las mañanas, me dicen: Mi hermano, te amo. Y me dicen cosas que me llenan el alma de alegría. Y es lo que me motiva a seguir todos los días: estar desde la mañana hasta el anochecer, estar aquí detrás del chat, por todos los o s que todo, hoy en día se, se están agregando. Y me da gran alegría. Pero todavía veo que muchos errores hay a veces dentro de nosotros. Pero a veces no los puedo decir porque temo que, como Adán amó a la tierra, pudo haber perdido a todos los que estaban allí. Temo también que vosotros, que con una, que con una este, corrección que haga, vosotros también se quieran ir. Por eso pido que si ustedes. Han creído que soy un ciego, no me tomen a mal un comentario o una corrección que quisiera hacer. Porque mi amor no está basado en lo que siente mi ser. Mi amor está basado en lo que me ha enseñado mi maestro. Porque hace años nunca pude haber aprendido a amar como amo a muchas personas de ustedes. A cada uno lo amo de diferente manera, pero a todos los amo. Y ustedes lo saben porque hemos dedicado días, semanas, meses. Hemos dedicado muchísimo tiempo a estar con ustedes para que conozcan a aquel que nos llamó de la muerte a la vida eterna. Y eso es lo único que a mí me conforta, que todos perseveren hasta el fin para que todos seamos salvos. Mis hermanos, nunca me tomen a mal algo cuando yo lo comente. Espero que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento del Padre y no quiero que la tierra sea maldecida por culpa mía, porque ciertamente la tierra tiene que cambiar todavía muchas, muchas cosas que tenemos por práctica. No les miento hoy. El grupo que se reúne aquí, nada más están, aparte de mi familia, cinco personas, hoy nada más, contando a Armando y Sara que ahorita, está, ahorita están conectados aquí. Y es lamentable que, que, que la mayor parte de los hermanos no consideren acerca de lo que hemos aprendido. Y que el chaval con chaval dice: Sí, cierto, hay que guardar los mandamientos, hay que estar allí, hay que estar constantes. Qué lamentable es que yo no pueda decirle a estas personas el mal que están haciendo, el mal que están haciendo, porque no quieren alcanzar a comprenderlo. Cuando deberíamos de ser más de 60 personas aquí en este grupo, soy una persona que me mantengo todos los días aquí. Desde la mañana hasta el anochecer. Hay veces que me siento y no me separo de la silla. Tal vez no todos ustedes lo ven. Pero trato de servir al poderoso. Pido también de ustedes que se aprendan a amar unos a los otros, que se conozcan, que traten de charlar, que traten de, de, de tener esta comunión unos con otros. Y por más que a veces lo digan, Digo, realmente qué difícil es porque a veces, se, en vez de que se haga una unión, a veces se hacen chismes y pleitos y contiendas. Y, y no puede ser así. No puede ser esto de esta manera. Nosotros debemos hoy en día de estar procurando seguir al poderoso y conocer las cosas que el, poder, el poderoso nos pide. Por eso pido a cada uno de ustedes, mis hermanos. Como hoy en día mi hermano Esteban también nos encuentra entre nosotros hoy. Porque se va a atender a, a gente como a Maggie. Se va a atender a gente como este Marisol. Y a sus familias. Se van a atenderlas para que, para que crezcan en e s e conocimiento. ¿Qué quisiera yo que hubiera más hermanos para que atendieran a mis hermanos? Y que todos realmente tuviéramos este amor los unos por los otros. Valoremos a cada uno de los hermanos que están aquí y hagamos esfuerzos para seguir adelante. Para que realmente seamos parte de este pueblo y estemos en la comunión con el Padre. Invito a todos mis hermanos a que vayamos meditando en esto. Algunos de ustedes han escrito aquí. Como mi hermano este, mi hermana Sara y mi hermano Armando, mi hermana Sara y mi hermano Armando, dice que si él se refiere a que si nos reprenden en alguna ocasión no le tomemos a mal sino que es porque crezcamos juntos. Y que ellos no lo dicen porque muchas veces nosotros no vemos el error. Debemos de tener presente toda la semana, no solo el Shabbat. Muchas veces solo nos guiamos Por la persona que enseña. Entonces, este, mi hermano Armando es uno de los que tienen más tiempo y de los que están acá son de los que tienen más tiempo que nos conocen. Y mi hermano César. Y mi hermano César, este, al principio me decía: Yo a veces no veía, yo no, yo no comprendía lo que decían. Y pasado mucho tiempo pude comprender y entender esto. Mis hermanos, volvamos a leer nuevamente el libro a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y entendamos acerca de que hoy es el día de Shabbat. Y que no han venido por nosotros. Si el día de mañana yo no estoy entre ustedes, allá hay otros hermanos que los pueden servir. Entiendan que no hay muchos hermanos sobre la tierra que puedan enseñarle s las cosas que el Padre quiere. Por eso lo hablo. Y quisiera decirles por qué se los estoy comentando todo esto. Pero no puedo. Solo quiero que tengan en mente que está también Enrique, que está también el día de mañana este, muchos de mis hermanos que van a servir al poderoso. Y que realmente van a hacer el esfuerzo por enseñar, que los tengan a ellos en mente, para que realmente no estén esperando que nosotros somos los, no somos los únicos que enseñamos hoy en día. El día de mañana, tal vez sea Marcelo el que les esté enseñando, o otro hermano, Iván, o cualquier otro hermano. Entonces, lo único que les pido a todos mis hermanos es de que ustedes tengan confianza en aquellos hermanos que vienen, porque se están esforzando para estudiar, escudriñar y poder mostrarles a todos los hermanos cuáles son las verdades a c e r c a del Padre. Por favor, el día de mañana, si algún día no puedo estar yo o Esteban, que tomen en cuenta a nuestros otros hermanos. Ya sea a mi hermano Marcelo, a Enrique, a Luis, o cualquiera de los que puedan estar enseñando aquí, que les tomen en cuenta lo que van a exponer ese día y que también pongan atención acerca de lo que enseña para saber si verdaderamente es la enseñanza que el Padre ha mandado. Entonces, mis hermanos, este, vamos a despedirnos, ya es la 1 y 15. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dentro de dos horas nos volvemos a reunir para que volvamos a entrar en la otra parte del, del día de Shabbat. Para terminar en este día de Shabbat con la otra enseñanza. En capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, mis hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del o h i m que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Agradable Elohim, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis de este siglo, mas t r a n s f o r m a o s por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Elohim, la buena, agradable y perfecta. Teniendo ya entonces en mente lo que hemos hablado y lo que hemos visto, pues tengamos en nuestra mente acerca de lo que describe el apóstol Saulo a, lo, a, lo, a los romanos, en el cual describe. Y le enseñaba, así que hermanos, os, roga, os ruego por las misericordias del Ojín que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Ojín, que es vuestro racional culto. Hay que aprender a mostrar esto, estar aquí con la intención de comprender y entender. No os conforméis a este siglo, más reformaos. Reformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Y hemos visto que la voluntad de Elohim es que pongamos atención acerca de su palabra y que no confiemos en el hombre, sino en las cosas que el hombre puede enseñar a través de las escrituras para que comprendamos que la palabra de Elohim es verdadera y eficaz. Y que puede penetrar y aún atravesar ese tuétano y d i s t i n e todos los discernimientos del hombre. Mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde en este día de Shabbat. Y que Padre Eterno les, les bendiga, les guarde. Y Shabbat, Shalom, mis hermanos. Y en un momento nos, este, nos, nos volvemos a encontrar. Shalom.